Bien, bienvenidos. Un sábado más, como dice el tango de El Palermo de los Simios. Eh, un programa que sábado a sábado va evolucionando para atrás. Eh, ya siendo este nuestra segunda temporada, hemos pasado de ser un chimpancé a ser un mandril o babuino, ambos quizá los monos más violentos del mundo de la naturaleza. Sí, sí ciertamente. También como cualquier país escandinavo, hoy nuestra población va decreciendo sábado a sábado. Tenemos crecimiento vegetativo. Vegetativo, exactamente. Hablando de vegetativo, que aprovecho para decir que hoy nuestro programa está dedicado especialmente al faso, porro, Hablando marihuana, faso. Macoya Yo pensé que se lo ibas a dedicar a Gustavo Cerati. Pero... No, no, no. Che, che, che, che, che. Que el moro, eh. que conste, conste que el ácido no fui yo. Eh, eh, y el que conoce también que cuando decimos ácido no decimos ácido alisérquico, que será algo que trabajaremos en un futuro eh, eh, no muy lejano. Eh, ya me están pasando una data que voy a, vamos a reiterar, que es caso? que el 5 de mayo, que es hoy, a las 12, que es ahora, eh, está habiendo una marcha mundial de la marihuana. Eh? Así que fumones no se cuelguen y vayan, porque no pase como en el capítulo ese de los Simpsons donde tienen que ir a votar todos por la legalización, pero se cuelgan porque se fumó un faso antes. Bueno. En Plaza de Mayo, En plaza, En Plaza de Mayo, sí. Va a ser una Plaza de Mayo. A las 3 me lo no. dicen. A, la, a la, Ah, se ah, marcha. A ah, las ah. 12, a las 12 de la marcha, a las 12 llega a Plaza de Mayo. Ok. Bueno, mucho Faso, mucho cannabis, mucho reggae, mucho ganja. Bueno, basta de introducciones. Eh, Aprovecho para saludar a mis compañeros hoy Que, como ya dije, son pocos eh, A mi izquierda está, como siempre, la dulce voz de Agui Roldán ¿Qué tal? Buen día Igual a la mañana mi voz no es dulce A claro. la mañana no tengo nada de dulce en el cuerpo Estoy claro. no lo peor que te puede pasar Igual okay, well, mi nobleza obliga a decirte que no estamos en la mañana Sino que es son mañana, las 12 del mediodía Si vos te levantaste recién Está muy bien, lo respetamos Tu vida será así Pero para, para los que nos despertamos a las ocho y media, este es el mediodía, ya es hora de almorzar. Bueno, está bien. Así que bueno. En fin, buen mediodía. Entonces. Después lo podemos debatir. También aprovecho para saludar a mi derecha a quizás el centro, el diente central del tridente del Palermo de los Simios. Que ya el a, diente central. El difícil. diente central, si sí, sí, fuera el tridente de, ah, de Neptuno. No. <risa> el, el, el, el alma mater de, de, de, de, del Palermo de los Simios... El centro, el nudo, el núcleo Es nuestro querido Manuel Bebotellanes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esa sí que No, oh. estoy destruido, gente Por favor, sepan Sepan comprender Mientras apuro el primer mate Aprovecho para decir Que uno de los ausentes de esta jornada Es eh, Emiliano Banquín Agullo No sé si lo recuerdan Es uno con una voz profunda, muy masculina. qué bueno Claramente es la segunda vez que falta De más está decir que el motivo por el que no viene hoy Es porque no se la bancó para el desafío de los mates Que fue dicho acá mismo el sábado pasado En el cual íbamos a competir ¿no? Un desafío del mate iba a ser En el cual íbamos a competir Quien les habla Contra Banquina Agullo A ver quién hacía el mejor mate ¿Se acobardó? Se comió, algo, los, se comió los mocos propios de un gallina como Claro, es él. porque Aparte de Gullo Se jacta de hacer Los mejores mates del mundo Sí, sí el otro día O sea la, la pica que hubo acá En el programa Continuó una hora después Donde llegó a decirme Que él era Que él era El guardiola del mate Y sus mates eran Messi Ah, bueno Ok Con okay. lo cual le dije Mucho jogo bonito Pero no llegas a la final <risa> Que es lo único que yo puedo decir de fútbol en la vida Bueno, es un sábado más Va a haber para de la semana Va a haber una, un reportaje exclusivo Con un granjero Con una especie de mastermind del Con un, gran, con un granjero Y no vamos a hablar de retención y, Ni de esas cosas ¿eh? No se dedica a la soja, no se dedica al trigo Se dedica al faso eh, No voy a remandarle la identidad reservada Porque no sé si puedo decir su nombre pero por el momento les voy a decir que vamos a aprender mucho anoten, compren ya su, su tierrita, su vermiculita y sus semillas eh, pero antes que nada, como siempre como todos los sábados, vamos a hacer la picada de noticias de la semana para vos, mono que fumaste Faso toda la semana y no te enteraste de nada de lo que pasó porque vivís en un tupper, y un tupper lleno de Faso puede ser pero Alto, Me comprometo a decir la palabra Faso <risa> cada 5 <cinco> minutos <risa> A ver si lo puedo lograr. Solo si me das un mate. Muy bien, muy bien. El, gra el granjero Juan es nuestro nuestro nuestro invitado. Va, va a salir con una voz alterada y después cuando subamos el video va a ser con celada. Claro, con o con sombras, ¿viste? Cuando. Hay que proteger la identidad del cultivador de faso. Sí, por lo menos hasta que la legalicen. Bueno. Listo, Piqueta Noticias. Escuchamos la cortina y arrancamos. Sí, eh, me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué tienes para nosotros, Angélica? Bueno, estuvieron viendo la tele en estos días, hubo un spot muy lindo, muy Uf, poco guardero. Polémico muy, spot. Divino. A mí un poco me gustó, un poco lo diez, digamos, creo que nos pasó a todos, sobre eh, las Islas Malvinas, un deportista argentino entrenando en suelo argentino para ah, competir sí. en suelo inglés. Es muy bueno, es muy bueno. sí. Por... Es muy, sí la verdad es que está lindo filmado está muy lindo filmado no, es si una... hierve la sangre lo ves pero al margen de eso son unas muy lindas escenas de la, de, de la isla digamos no, eh, sí. imágenes de la isla yo de pronto miré y decía no es un espanto a mí? Sí, es creo un que espanto, es el último o sea, lugar del mundo es el mundo lugar mundo más que yermo que se te puede ocurrir en el mundo eh, le salió linda en la foto bueno resulta que la casa madre digamos de la agencia de publicidad que lo firmó que lo firmó ya sacó unas declaraciones diciendo que eso iba en contra del alma el de la pero son ingleses eran ingleses parece que el, parece que el, el el deportista que aparece, sí, trabaja pero... en el PRO. Claro, esa es Esto es muy, es del... muy raro. No. Laburó varios años en la legislatura y se pasó al Ejecutivo, como, como asesor del PRO, Es como lo da la plata siendo jugador de el juego más masculino que hay en <risa> el juego jugador de hockey sobre césped banco a morir el hockey sobre césped masculino te gusta a ver a los Todavía chicos con acá. un palo puestos ahí cuatro. O sea que, en cuatro en cuatro mirá si, que por más extraña te... es jugar al hockey yo tengo una teoría sobre el hockey permítame esta digresión a ver, a ver, hay una cuestión el hockey femenino es Como el fútbol. Esto, con esto me irá al pasto mal. Esto. Tengo un miedo. Típico Escúchame, yo la Búsqueda. voy a mirar eh, a Chusa, que es nuestra el operadora. Que... Vos sacá de del aire Chusa. cuando te parezca, eh. ahora te cuenta que el joven es femenino es como el fútbol para la mujer solo que qué, con qué reemplazan lo que tiene los hombres. con el con falo no tremendo claro. palo y le pegan las bolitas así chiquitas Bien, okay casi freudiano. Sí. Claro, Sigiendo, no siguiendo siguiendo esa lógica siguiendo esa lógica falocrática a ver. el el hockey masculino sobre césped es la versión masculina de la, de la envidia femenina al falo, al falo masculino. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, uh -huh, no sé, no, no, no voy a decir que es un juego de putos, pero sí que claramente hay una cuestión de estar medio semi-inclinado, aferrándose un palo y jugando un juego que de mujeres, chicos, vamos. vamos, vamos. O sea, sería como el equivalente al cinturón, alguna no, cosa. Así. equivalente al cinturón. En términos deportivos sería, claro, es al, es algunos al bueno. Es un chiste, mentira, está todo bien. No, yo... por supuesto, sí, Nabu, no, no eso. Tengo no, amigas que juegan no. al hockey, tengo amigos ¿Tengo... Putos, No tengo amigos que juegan al hockey sobre césped, pero podría tener. Así que si alguno juega, <risa> si algún oyente para que no se me jugó o juega al hockey sobre césped... ¿Y quiere ser amigo de Nabu? Le pido que, claro, que se haga amigo, que mande un mensaje, que mande un posteo o un puteo <coughs> y ahí le... Conversar, encima decíamos sobre el tema. Bah. Yo no conozco a nadie que juega al hockey. Yo sí. Sí, yo conozco un par de gente acá. Sí, te lo más digo, culino. no mires con esa cara. Sí, un montón de gente. Nah, no te digo. Te miras. juro. ¿Pero qué es ¿De, ¿De olivos vos? ¿De no, de lo, lo, lo más desamorado. Ah, juega. de lo más desamorado. De lo más desamorado. Ok, bueno. Ay, Quiero de decir mucho. una cosa más sobre el spot. A ver. Los que lo filmaron clandestinamente, aprovechando una maratón que había, sí. son los mismos que filmaron clandestinamente la película Falklands, una película polémica del año 1999, eh, que, se, que se escribe en, el, en la técnica del dogma, ¿no? Esta idea de un... De cámara digital, iluminación real, sonido real. Bueno, sí. Y la verdad, de nuevo, muy buena calidad de filmación. Igualmente sí. ellos lo hicieron por encargo de esta agencia de publicidad. La agencia de publicidad lo hace y después busca a quien no Claro, al, le, le, le. Intentó venderlo en varias. en varias marcas de deportes y, y. no sé, Taste Sports, de ese estilo, nadie lo quiso, lo mostró en sí. la Casa Rosada, parece que la Casa El... Rosada. La verdad que dio una cosa muy copada también, justo los Juegos Olímpicos son ingleses. Salió redondito. La verdad que. que... Aparte, era, igual era eh, un estilo de propaganda de, de Quilmes, algo así. Daba también. Sí, Estaba a, bien venderlo. Y que, no, decir, bien, y que decir podría que, sí. sí, bueno, lo podría, lo podría haber también adquirido, no sé, Venezuela, tal vez. Es decir, por la demanda latinoamericana, los argentinos <risa> compiten. Claro. Cualquiera puede aprovechar una cosa así. Quiero decir también que eh, se da la, la característica, en este caso, de que la música... Quería atender hacia carrozas de fuego, pero terminaba sonando como la de Rocky. No sé si le pasó eso cuando la escucharon. Bueno, me quedé, fíjense. Me, me me la... La ¿Sí? Así bueno, que... lo que sé de todo esto es que es, eh, le, están, le están sacando el jugo sí. al nacionalismo. Eh más mundano, de todas las claro. formas. Sí, claro, ¿no? claro, bueno. La verdad es que el nacionalismo, se revivo, nacionalismo, nacionalismo, nacionalismo. Sí, sí, sí. Se revivo, claro. La verdad es que lindo. Bueno, ¿no? vamos a nacionalizar... No, y aparte es muy lindo también ver como varias de empresas nacionales, ¿no? Qué bueno, como esta agencia de publicidad, que es una sucursal de una empresa inglesa, Yankee, no sé, me da igual, eh, como también hacen negocio con eso. digo bueno que... Capital no tiene de nación No tiene, tiene nación Pero parece que Sus representantes bueno, Muchas veces sí ¿Se acuerdan de la propaganda Esta de, de Coca-Cola Y con esto terminamos Porque estamos ya yéndonos, Dándole demasiada importancia Un tema muy pelotudo eh, ¿Se acuerdan de la sí. propaganda De esa de Coca-Cola Donde decía Bueno Que hay un país Que se llama Lesozo ah, En sí. el centro de O sea Como una isla En el centro de Sudáfrica sí. Que decía Vamos a decir Que los de Lesozo hinchen por Argentina entonces tenían todo una sí. estaban ahí una ciudad Dalma, Solina, sí. y que se ah, vamos a Argentina qué sé yo bueno hicieron exactamente la misma propaganda para Paraguay Uruguay Bolivia todos los que y eso salió al aire votando nuevamente Coca-Cola Coca-Cola no atención. es ni sponsor ni hincha he oficial de nada eso es de y la nacionalidad para eso no existe pasamos a otro tema bueno eh, vino Fede me parece que es una noticia que sí, hay que decirle. la verdad que Fede llegó solo 15 minutos tarde vamos No está tan fantasmagórico días, como suele venir. ¿Qué tal, Fede? Bien, perfecto. Mira, está bastante perfecto. bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí tarde porque estaba preparando un montón de radio, ¿no? Porque Ah, ya ah, Allá me, pues. ah, me quedaba dormido. Eso no es la mejor de vos. No, no, lo quería preparar muy bien. Pero... Ah, bueno, listo. Ahora tenés un peso importante. Va, te va a bueno, salir muy bien. listo. Bueno, otra cosa. Va a haber elecciones en Grecia. En medio del quilombo, el típico por ciento de desocupación, uh -huh. etcétera, varios, eh, una, elecciones parlamentarias para renovar la mitad de, de, del, ¿Parlamento? del parlamento, hoy estoy me está costando la mitad del habla, tienen que renovar la mitad de, del parlamento, sí. se adelantan las elecciones que estaban previstas para el 2013, las hacen ahora, porque parece que este gobierno de coalición está bastante asustado ¿La mitad o completo. Ok, es la mitad. ¿Quién eso está eso ahora, como es? lo visto, Papandreou? ¿O Papadópulos? o sí, Papasala sí, Fayola? Sí. Papadópolos. Oh, faso, faso, faso. <ríe> Eh, lo que me causó mucha gracia porque lo leí de una nota que me pasó Manu, ¿no? porque es mm. el capo de la producción, sí. que es del país, ¿no? Y el país está como preocupado porque dice el, el Congreso, este, el Parlamento se estaría abriendo a los grupos más extremistas y pone en el mismo lugar a algunos partidos de izquierda chiquitos, inocentes, que salen a denunciar los atropellos del capital Con partidos filonazis, eh, <risa> hace una comparación, la verdad, que es bastante, bastante polémica. Lo que se supone es que esto terminaría con, con el bipartidismo griego, que parte de O sea, aristotélicos contra platónicos, ¿sí? el bipartidismo griego. <risa> algo así. Paco, algo así. Sí. Ah, sí. Sí. Y es importante remarcar que de. de, de los nueve. Eh, de los nueve partidos que pueden llegar a ingresar. Uh -huh. este, en principio solamente los dos que actualmente están en el gobierno de coalición eh, en Grecia uh -huh. gobernando. Uh -huh. Esos dos son, son solamente los que los que mantendrían el acuerdo tal cual está con el, con, bueno, la, con, la, con la troika, como le dicen. La troika que es la, la, la triada la tenebrosa, que, le, que, es que es el monetario. El Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Este, el resto no se sabe igualmente puede, puede ser que lleguen a, a mantener la mayoría absoluta pero no se sabe y bueno en principio boca de urna diría que no y si son 2300 puestos bueno o sea del, del saludo al pueblo Obrío, que es muy probable que todo empieza, va, siga peor digamos no es que va a mejorar en absoluto o sí si, ah, bueno, hay posibilidades que algo mejore nada. estamos cerca de una revolución socialista no. si, si estamos cerca de eso no creo que se mida por las urnas pero Bueno, igual bueno, recuerden, por ahí sirve para que los griegos bien político. saben que de las ruinas después se puede levantar guita, ¿no? Ya lo hacen con el, con el templo de Diana y con un, una suerte más del Partenón. Y también Así se que piense que sí. ya pasó a tira el uno, muchachos, no se preocupen. Bueno, habían propuesto vender el Partenón en un momento. Yo euros. Sí. Es que tienen mucha deuda. En serio, tienen que vender hasta sus propios miembros. Tienen que donar sus órganos en el mercado negro. Iban a vender su, su, una isla, ¿no? Yo me compro el historia, eh. Bueno, No tengo con qué, pero vamos, vamos. Tenemos el, el el generador de la energía de Federito. Bueno, Pasamos se abre un segundo juicio por el tema de Cromañón. Ya fue sí. el jugado o marchaban. Ahora están los que serían eh, culpados de cohecho o coautoría sí. por el los juicios por el tema de Cromañón sí. Empezó el jueves, el jueves que fue 23 algo así. 3. Eh, Empezó después, el jueves. Sí. Y por problemas de seguridad se, se pasó un cuarto intermedio y ahora van a seguir el 8 de mayo. Ok. Van a arrancar. Lo interesante de este juicio es que se van a, a juzgar a 6 o 7 personas que están directamente relacionadas con el, los deberes, digamos, de funcionario público que fueron incumplidos en ese momento. Está, entre el primero está el dueño del lugar, que, que no es se sabe, Chabán. que no es Chabán, y aparte se lo juzgan tanto titular, pero también como posible socio de Omar Chabán en el, uh -huh. el negocio de Cromañón, hay varios que son funcionarios de gobierno, como eh, un tipo que se llama Rizo, que era el titular de la dirección de servicio de, de seguridad privada de la ciudad uh -huh. de Aires, que, digamos, no, no habría cumplido muy bien su su función hay un policía hay un comisario de la policía federal también que se lo juzga por lo por lo actuado y por por digamos no cumplir con su, su deber de funcionario público y así varios varios de los varios muñecos más sí varios muñecos y barristas digamos, okay. que estaban todos en puestos desde el 2002 sigue habiendo barristas en el mundo no sé me parece que no están no. todos escondidos con creo que ni barra no ni barristas. claro. No, lo interesante es que los familiares de Cro-Magnon se juntaron con varios de los familiares de la tragedia de Once y otros, bueno, el, también familiares de la tragedia de K tragedia no, pero de lo que de había Keynes. pasado en Keynes y etcétera Sí, porque no? también hicieron... fueron tragedias, ¿y todas las demás fueron tragedias? Es verdad, sí, no sé por qué. Ah, Bueno... La bueno, se estuvieron es que... juntando y pusieron eh, una, un número de sillas que corresponden 194 a los pies de los pibes de Cromañón, un porcentaje 52, creo, a los, a los que murieron en 11, y así, etcétera, varios, de, para bueno, mostrar, digamos, las faltas de todas sillas vacías que hacen eje en la mm. ausencia de toda esa gente y la injusticia de el, Bueno, es eh, posible, 11 no estaba o sea, 11 podría ser un posible Palermo... Masacre, Palermo morir seguro, Palermo la leche, ¿no? Podríamos. Mover... Hay que pensarlo, ¿eh? No sé qué piensa Fede. Palermo trembala. Se agarra la cabeza. Bueno, pasamos de tema, pumba. Bueno, estuvieron reprimiendo a los pobres tipos que nos cultivan la hierba que tan cara está. Sí. Porque vieron todo lo que nos sale en las góndolas. Sí. Bueno, a ellos les pagan 13 pesos el la cosa gigante de, de, ahí, de que no sé cómo se llama no sé cuántos kilos son el, el fardo no, la, sí la, el fardo no me acuerdo lo había bueno. dicho lo dijo lo vi, hace dos programas lo estuvimos analizando sí. bueno eso eh, salieron a hacer una protesta en la, en la ruta 14 sí. cerca de Oberaj sí. no quería los farreprimir sí. prometieron volver y hacer quilombo sí, bueno. o sea que hay que decirle a Juan el granjero que tenga cuidado hoy a la tarde a ver si sí, lo cuidado, reprimen eh, cuidado no, también hay, hay que ver cosecha. si se pueden pasar al Faso es una zona sí. prohibida la cultivo de Faso es una y, zona sí y que se venda Faso y bueno ya está Yo pensaba bueno, lo mismo. Bueno, nuestra después, solidaridad con los campesinos eh, pequeños productores de misiones. Cambio de tema. cualquier lado, de cualquier lado. Bueno, la Asociación Gremial de Trabajadores y Cooperativas Autogest de trabajadores Autogestionados y Precarizados, etcétera denuncia que la persecución y el, el procesamiento de uno de sus dirigentes, después de una movilización que hubo el 28 de marzo, uno de, de los miembros de ese... De ese gremio terminó, de esa asociación gremial, terminó con un proceso judicial, mm. según dicen, por acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos. ¡A la pelota! Todo esto viniendo de un miembro del Ministerio de Trabajo. O sea, en el marco de la ley antiterrorista está Claramente se enmarca. En... Sí, ese es su... En eso se escuda y de pronto tirar dos, tres, cuatro Qué piedritas. Copado. Qué copado. fue una impulsada por el gobierno nacional y popular ¿no? La, sí, la, la, sí la, de hecho lo que, lo que la asociación gremial denuncia es eso, digamos de, de toda la política represiva que está teniendo el Estado con las movilizaciones obreras Muy bien, bueno, eh, por último yo, que, sí. yo quería igual decir una Te cosa escuchamos. fuera del programa, muy breve que es, esta semana, por más que ya sea una verdad de perogrullo contar esto se votó, por amplia mayoría total, todo el mundo de acuerdo salvo los, los fachos del PRO y algunos fachos viejos del radicalismo, se votó la expropiación de IPF, la, la, la presidenta la promulgó ayer, todo muy lindo. ¿Ustedes vieron la tapa de página, 12? No. ¿De ayer? No. Googleela, querido oyente, porque si hay un ejemplo de lo que es la fórmula orwelliana de, digamos, manipular la información, esa tapa es particularmente elocuente. Es una tapa que lo único que tiene la tapa es el sello de IPF con lo cual lo que está diciendo página 12 es en este país no pasó nada salvo la apropiación gloriosa de IPF no dice nada de nada la tapa esa nada de nada la tapa de ayer juro que la estoy buscando ¿eh? pero es, o sea me estoy tomando mi tiempo digamos más allá de que esté buenísimo no que el propio IPF que yo podemos discutirlo mil veces pero loco no se murió nadie no no pasó nada No reprimieron a nadie. Nosotros estamos contando un montón de cosas que pasaron esta semana. Y en el en página 12 lo único que pueden poner es el escudo de YPF. Es lo que debería decir. Después, indignado, un mono indignado. El, el momento de, de mono indignado Esa es la tapa, ¿la ven? No ¿Se dan cuenta? Bien. No dice nada. Nada, no nada, nada, nada, bien. nada más. Sí. Nada, me parece un poco llamativo. Ya el nivel, digamos... Digo, ya ni de Es como simplemente bombo, bombo tremendo. Bueno, eso es algo. Dicho ya pasó una de las noticias que la tapa de ayer omitió, porque ¿vale? ocurrió ayer esto, así que eh, quizás no, no es el caso. Pero eh, falleció eh, MCA Adam York eh, bajista y miembro fundador de los Beastie Boys, mítica banda de los 90, que nos hizo mover el culo y dar cuenta que el rap y el hip hop no es solamente de los afroamericanos White men de los negros claro. entonces uno se formaba un facito y escuchaba a tres judíos neoyorquinos, o dos judíos neoyorquinos blancos cantando rap del mejor, de muy buen gusto temas históricos como so what you, what you, what you want, y otros más sí, eh, murió ayer a los 47 años Durante eh, los últimos tres años peleándole al cáncer Sí, igual, para vos podés ser morbosa Y detallar qué tenía Tenía un tumor en la glándula salival. Sí, se, me puede, razón... se puede tener... Bueno, está bien, a mí me saltó Yo estoy como muy morbosa No, dale, dale. contá, contá, ¿Qué, ¿qué te parece? No, me impresionó, nada más eso, Sí, no, no estaba mucho para transar, digamos, tal vez Claro, dame un besito, no, está bien Bueno, pero quiero decir una cosa Aparte de que era un tipo grosso Que cambió de alguna manera la historia de la música de los 90 Junto con sus compañeros Mike D. Eh, Yad Rock. Eh, este muchacho fue un practicante activo del budismo y un defensor activo de la, de la liberación del Tíbet de la opresión china. Eh, así que nuestro homenaje más sentido, nuestro amor a MCA, que debe estar con Espineta zapando... va bueno, entonces el cielo de Nueva York el cielo de Buenos Aires. No, no pero más es, el cielo es unos habla. Acá pues que está en el infierno, puede ser. Lo que es importante es que con él Sabotage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 Trabajan los trabajadores La luna de Puente alma. Trabajan los trabajadores El gobierno no la baila Porque manda represores El gobierno no la baila Porque manda represores, represores. Un, dos bueno, Escúchame entre ruido, Los acústicos de la colectiva Todos los sábados Eh... Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Que... Todos los sábados a las 20.30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme no. Radio La Colectiva. FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación narrativa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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Volvemos al Palermo de los Simios. Eh, luego de haberlo fumado unas sequitas, fácil... No, no no nada Estamos tomando unos mates deliciosos Mucho mejores que los que hace Banquín Agullo Quien eh, no vino Quiero recordar por eso Porque teme Agullo, volvé Pará, pará volvé, oh. volvé y combatí Peleate, loco ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, reitero No reitero Las veas así por primera vez hoy Las vías de comunicación Que son El Twitter Arroba Palermo Simios El Facebook Palermo de los Simios O mandarnos un mail Por elpalermodelosimios Arroba gmail.com Antes de que De vuelta el imperialismo googleano nos lo vuelva a eh, de alguna manera prohibir usarla bueno, este es el momento de la entrevista donde ya adelantamos un poco tenemos una persona del mundo de la agricultura y de la militancia activa por la libertad de los seres humanos eh, pero como siempre el reportaje no lo voy a hacer yo que soy una persona totalmente arisca al contacto humano sino que va a ser mi amigo Federico la máquina Walberg quien encare la la entrevista, ¿verdad? verdad verdad muchas gracias eh, a la... pilas. no sabes que oh, eh, no. me paran por la calle me dicen ah vos sos el programa de los simios no sí. sé cómo me reconocen igual. Por la voz será eres. por mi aspecto de mono puede ser porque te describimos con justicia por el olor quizás la mono vale. me dicen che pero ustedes en ese programa fuman faso me dicen así y yo digo no nada es que ver nada, claro. y lo, lo loco es que no nunca hablamos del faso en este programa no hablamos ¿Sí? alguna vez habla, hablamos alguna vez has visto alguien de la revista Hays hicimos un reportaje y también ah, hablamos ah, y, ah, hablamos del cultivo un par de veces. Está bien, será que, no sé, por algo me, me olvidé no sé, Puede qué, ser Habré Puede consumido ser que... que me des Puede ser, es probable, Pero, es probable eh, Así que me metí en, en Google Y estoy buscando algunos foros de, de Google Y sí. me encontré uno que se llama Solo Cannabis uh -huh. Y dije, bueno, vamos a ver si podemos contactar a alguien acá de casualidad sí. Y no sé, me puse ahí a chatear un poco Y me cayó bien un tal Juan, el granjero El granjero urbano El granjero urbano, sí, uh -huh. sí Eh, que no lo conocía para nada no, eh... no lo conocés de ningún lado ¿ustedes lo conocían? no, no me lo tengo lo, lo veo cara en realidad no lo puedo estigular porque está toda pixelada su cara pero creo que me suena de algún lado ah, te, por las dos lo pusimos un poco borroso para que no, no no lo reconozca de ningún lado uh -huh. eh, tenemos una capucha acá ¿querés ponértela ah, Juan? no, te agradezco está. Creo, creo que él. por radio no se ven las caras o sí. hoy por hoy sí. Ah, no, te no, en esta radio eh, preservamos la identidad de si el... estuvieras en Vorterix ¿Eh? Claro, la radio del conchudo, que el conchudo de Moreno no deja... ¿Ví? ¿sí? ¿La tienen esa anécdota? Que Pergolini le dijo conchudo a Moreno. Ah, sí, pero no, no puede le entrar, importar. No le deja importar. entrar equipos para abortos. Que no dejarle importar a, a Pergolini debe ser como la muerte misma. Bueno, y aparte el tipo salió después a pedir disculpas. ¿Dónde quedó el rebelde Pergolini con el que crecimos? <risa> claro, no se pero... ha Ay, de conchudo, Yo le digo Chulo todavía todo el mundo bueno, bueno, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿No ¿Vamos a arrancar? Bien, ¿vos Fede? Bien, perfecto ¿fumaste eh... Faso, Juan Miguel hoy? Yo hoy sí, ya fumé Perfecto Tenía que hacer la pregunta, la, la Majul pregunta <risa> <risa> Estaba rico Majul le pregunta a Maradona Diego, Diego, ¿estás drogado en este momento? Diego, ¿Estás drogado? <risa> Muy bien. No, arranquemos con un clásico, digamos. ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los argumentos en pos de eh, legalizar el consumo de marihuana que, que ustedes manejan? No, o sea, cada uno, cada, cada persona que, que aboga por esta causa tiene seguramente motivos personales. Sí, sí. Hay gente que tiene cáncer y que quiere que la dejen fumar para poder mitigar los efectos de la quimioterapia que les quite el hambre y los deprime por el hecho de tener cáncer y están haciendo quimioterapia y te destruye sí. el cuerpo. Ellos pueden fumar y la, bueno una de las tantas sustancias de la marihuana, el THC, la teobromina, si no es un montón de, de otras sustancias, de repente eh, estimulan el hipotálamo uh -huh. y te da hambre, que es Creo el que... famoso bajón, Sí, la verdad. que uh -huh. beneficia mucho a, a, a pacientes de, de tratamientos en quimioterapia, ayudándolos a sobrellevar los efectos secundarios de un tratamiento tremendo claro, claro hay gente a la que le gusta, no sé, cultivar plantas y de repente se da cuenta que la marihuana tiene una flora más de hermosa uh -huh. genera efectos psicotrópicos que todos conocemos wow, que mm -hmm. yo, yo personalmente conozco, vos Nahuel conoces yo también los conozco sí. yo no, para nada para nada sí, no, no fuma nada no, no, solamente se dedica a estudiar y a trabajar es lo único que hace fe. Por eso uno lo ve también. Bueno, tan, yo así, estudio tan y trabajo también. Claro, verdad, verdad. Y fumo, sí, sí, ¿sí? y fumo, y cultivo, yo también, fumo, y cultivo también. sí. Bien. Es verdad. Hay una cuestión que es. Yo había oído que hay una una enfermedad de los ojos que es el glaucoma. El glaucoma. Y es verdad que el mejor tratamiento para el glaucoma es el THC, digamos. Es el... No, no, no lo sé. A ciencia cierta en esta esta estado de, de Estados Unidos, California, en California. Sí. Uh -huh es legal la marihuana para el tratamiento de entre, otros, entre otras cosas el glaucoma y tu médico te puede recetar marihuana y vos vas a un lugar que son los dispensarios uh -huh. donde ellos cultivan eh, marihuana con mar fines médicos. sí, sí, marihuana, pero marihuanas muy poderosas claro. con, fines, mucha, concentración de con THC. mucha concentración de THC uh -huh. y bueno y vas y compras legalmente marihuana para uh -huh. tratar tus males el dolor de claro. espalda también dicen que trata claro. también muchos otros argumentos son que Sirve para la industria, se saca fibra Dicen que cada hectárea de marihuana Produce tres veces el, la cantidad de fibra para papel De lo que producen los árboles Ah, mira vos yeah. El cáñamo El cáñamo el También cáñamo. es el, la ropa de cáñamo la, Es mucho más fina que la de algodón Mucho más cómoda Y mirá que mucho más resistente Mirá que bueno sí, Yo tengo entendido Después no sé si alguno lo puede googlear eh, Yo ya estoy viendo que Aquí está googleando imágenes de Faso pero si puedes fijarte si algo sobre el tratamiento de glaucoma yo creo que no existe mejor tratamiento que el FASO también es cierto, esto lo estudié yo cuando estudié neurofisiología en mis años universitarios que a diferencia de otras sustancias conocidas comúnmente como drogas eh, el, el, con el THC ocurre que en el cerebro existen receptores específicos, específicos. de THC sí. con lo cual digamos, queda desde el punto de vista de la fisiología neurológica comprobado que hay una ligación natural, natural, no cultural, entre el THC y el ser humano, el vipio de plume, o el simio también. Digo, nada, son argumentos para tener en cuenta, para pensar, o sea, ¿por qué prohibir algo que naturalmente tu cuerpo Tiene... está preparado para recibir? Claro, claro. ¿Sí? Es, interesante. es un gran argumento el tuyo. <ríe> Bueno, pero en la esfera del esparcimiento, digamos. ¿Por qué? Claro, sí. Bien. sí más allá de lo, de lo que nos el lo lo uso lúdico, que le dicen. Claro. El uso eso, digamos, ¿Por qué? ¿Por qué no debería estar prohibido? Y sí está. está... primero porque está buenísimo. Y, y segundo porque prohibir una planta es como prohibir parte de la vida misma como prohibir, decir, la, lechuga, pero prohibir la lechuga no, mira, sabes qué? rabanito sí. no, ilegal, vas preso si cultivas rabanito en tu balcón, vas preso de, de hecho, no vería no mal que se prohíba el coliflor en la medida que produce emisiones de gases de tóxicos de Inmediatamente. horrible si consumirlo. le pones un limón al agua con el que lo hervís ah, eso se reduce muchísimo es verdad que también con los conoces de gastronomía también sé de gastronomía, no, sí. La verdad, sí se comentan muchas cosas en el mundo de el mundo de la, del THC, digamos, ¿no? Uno fuma y comienza, ya que Juan el granjero Juan Urbano. ¿Qué genera en particular cocinar con Faso? O sea, ¿cómo...? Y uno, viste, habitualmente la marihuana se consume o fumada uh -huh. o vaporizada con unas técnicas nuevas que la calientan a 180 grados, se hacen pasar aire caliente y solamente se evapora la droga y no quemás, no tenés los efectos de la combustión ah, claro. lo cual y hace es mucho, mucho menos nocivo es mucho menos nocivo, así es como se lo recomienda a los pacientes de cáncer, consumirla Mira. o comerla, el tema es que comerla es muy difícil controlar la dosis ah, y claro. porque y aparte es, es un proceso bastante más largo esto, que hay que en hacer una manteca yo así, quiero que, ¿no? me pegue, que me pegue ya la mejor ya. forma es sacar sacarla, el THC es liposoluble y al ponerlo en manteca, toda esa droga pasa a la manteca Claro. Y después la filtrás y sacás todas las ramas, todas las hojas, bah, las flores en realidad que usás claro. y te queda la manteca con la droga y después la podés usar para hacer no sé, una chocotorta. Bueno chocotorta claro. no poner no ya manteca, pero. Pero unos brownies. Lo, mm. Claro, unos brownies. Acá hay lugares con manteca, los del... nenes antiguos. Hay buenos que venden, sabes que sí. acá en Buenos Aires no conozco. Sí. sí Después sí, pasame eh... la data o la data. <risa> yo, me contaron, <risa> me contaron, contaron que, que hay y que son ricos. sí Hay otro argumento no, no. en términos de salud, pero que tiene que ver con eh, que evita fumar el, el faso de contrabando, ¿no? El, el famoso paraguayo. Bueno, claro, el, el, el, el con el que nosotros qué cre viene, crecimos, sí. ¿no? Que no? Digo, porque se dice que es viene con el, muchas cosas. Lo, sí, el, el, la marihuana que se consigue prensada en Buenos el, Aires, el la, en, la, sí. en, en las grandes ciudades de Buenos Aires, sí. de Buenos Aires, Argentina, viene del, en general de Paraguay o de Brasil. Sí. Uh -huh. que es toda la planta con hojas, con ramas, con bichos Uy. así como la cortan en las hectáreas que tienen plantadas ilegalmente en la selva lo cual genera seguridad extra para policial digamos, claro, para policial de ellos cuidándose, genera violencia genera o sea, contrabando problemas de todo lo que la mercancía viene con... claro de lo que la ilegalidad genera para el cultivo de una planta como cualquier otra Que bueno, eso cortan todo junto. Uh -huh. Lo prensan en, con, en, la, en esas condiciones, sin secarlo, sin curarlo, lo cual hace que se pudra en ciertos cierto Dicen momento. que lo cortan Fermenta. Con, con meo, puede ser, con amonía. Lo orinan para que no proliferen bacterias. Mm, qué, lindo. qué bueno. Qué lindo. <risa> Gracias, chicos. Lo, y la después, verdad que sabe, sabe. eso ya comprimido y más o menos seco, lo, le ponen pegamento y lo envuelven en film para que no largue el y después lo tratan de meter en camiones, en mulas, en en lo que puedan, en O sea, en problema que, o sea el problema es probable que después de todo eso alguien se le mete en el culo para pasarlo a una frontera. No, poner. muy poco, no, La, la <risa> frontera esa la pasan de toneladas. así ah, o sea, okay. como encuentran una camioneta en misiones con 600 toneladas de ladrillos de marihuana que las prenden fuego y, bueno, se fueron. Bueno, entonces la legalización del cultivo combatiría eso, La legalización de del cultivo, o sea, si a mí me dejan plantar una planta en mi balcón o cinco que me alcanzan para todo el año, uh -huh. eso, o sea, dejo de ser un un apoyador de, de, de esa situación, generando bienestar para la... Para o la sea que y para que mí punto. también porque estoy fumando algo mucho más sano, que cultivo yo sin agroquímicos, sin venenos, sé exactamente lo que tiene, no, no llegó a una villa, esos 100 kilos se transformaron en 200 para poder vender mucho más, claro. poniéndole pasto, poniéndole bosta de caballo, poniéndole lo que se encuentre. O sea que es muy probable que, que quienes estén, o sea, gran parte de los que están en contra del autocultivo sean estos mismos narcotraficantes digamos, porque les caga el negocio y sí, a ellos les caga el negocio, pero ese negocio está regido por o sea, dicen que Dualde, yo no lo quiero corroborar, que tiene grandes plantaciones mirá. cerca del Bolsón ¿verdad? dicen que vendía merca el que chequear Puyén eh, o sea. dicen que hay un microclima que se da bárbaro de hecho a mí me contaron que en los 60 eh, bueno, en esta movida que hubo de, de irse de hippies al bolsón, de la cual formó parte Espieta también, por suerte se dio cuenta de una pelotudez y volvió, pero se, se creó una especie nacional de Faso en el bolsón. Sí, sabe, es, es, ese es el mito nacional ah, es de, mito. del Faso. ¿Pero viste que los argentinos algo? algo sí, y algo que nos que, no que habría inventado, el mejor Faso está en el Epugén y es argentino. Eso dicen. Eso dicen. La verdad es que no lo sé. Okay. ahí en el solo canais hay un hilo que se llama variedades latinoamericanas uh -huh. donde está el faso, nombre del Faso de Puyé en el punto rojo de Colombia Mira. y así iban a venir la gente de Canabiogen a las plantaciones de Paraguay a buscar semillas, Canabiogen es un banco de semillas Mira. para poder llevarse genética ya desarrollada, que la genética que plantan en Paraguay es resistente a plagas a lluvias, a humedad entonces te llevan esa genética para mejorar las variedades que ellos después te venden bueno. con, por internet, que las, se consiguen muy fácilmente las bueno, después vas a tener, pasar los datos sobre el cultivo, pero volviendo al tema de, la, de, la, de los argumentos para la, la, la despenalización del cultivo y la legalización de la marihuana hay otro argumento que es básico, que es la libertad sí. una libertad básica de poder hacer lo que quieras de, la constitución nacional, el artículo 19 dice mm. que los actos privados de los hombres son solo son serán juzgados por Dios y estaban exentos del magisterio. Si alguien me googlea el artículo 19 de la Constitución, lo manera de... Sí, exacto. Primero, los hombres son los juzgados por Dios y por su mujer, probablemente. Con no los amigos. Sacar el, cal, el calzoncillo, el el calzoncillo con palometa te lo daba vos. Yo no, yo no estoy con vos para leer el calzoncillo con palometa. Dicen que le dicen esas cosas a los hombres. A mí no, pero, pero dicen que es así. Este, La verdad es que mientras no dañes a... Ah, me el de no dañar a terceros. El, claro, el, claro. O sea, La persona que tiene una planta de marihuana en su casa Para consum para consumo personal Y o del entorno de amigos y, y allegados No le está haciendo daño a nadie Yo creo que si viste en el cuarto piso es probablemente que le hagas daño al del tercero Si regás y se filtra un poco de agua Pero la vieja que vive <risa> arriba de mi departamento de Y cuando baldea el balcón y me tira el agua Es lo mismo de verdad, de verdad. Sí, Igual lo que tiene el artículo 19 que es bastante ambiguo Lo estoy mirando ahora porque dice Las acciones privadas de los hombres sí. que de ningún modo ofendan Al orden y a la moral pública Ahí está la mano Pero escuchame una de... cosa Escuchame bueno, bueno. una cosa No perjudiquen a un tercero Están solo reservados a Dios Y exentas de la autoridad de los, de los magistrados Ningún habitante de la nación será obligado a hacer Lo que no manda la ley Ni privado de lo que ella no prohíbe sí, bueno. Pero acá sí hay una ley que lo prohíbe digamos. Es ambiguo o sea, en ese sentido La ley 2677 me parece que es la ley de drogas sí. uh -huh. Dice que La, la o sea, ahí Tipifica dos, dos cosas La tendencia sí. de semillas Que es Lo, lo nombran acopio, que es acopio para producción de drogas Y son no sé cuántos años de prisión Y después la tenencia de plantas para la producción de drogas Que también, no sé, no sé cuántos años de prisión claro, Para la producción Esta remera que traje Yo soy de la banda de los cactus ¿no? de la banda de los cactus Hay un vivero que se llama Cahuina de Encul Que venden plantas uh, sí, yo. Plantas madres que se llaman Son todas plantas que existen en el territorio nacional Que tienen efectos psicoactivos Y ellos tenían un montón de cactus Un montón de hongos Los reventaron, este, ¿no? Es que cayeron cayeron y, en la, y en, no sé si La Nación o Clarín El titular era Cayó la banda de los cactus Mira eh, Qué cosa es? Bueno, les cuida, o sea, ellos exigieron que en, la, en el allanamiento les cuiden los cactus Porque tardan entre 15 y 20 años en crecer Para poder ser psicoactivos realmente Para que florezcan algunos sí. Les exigieron que, que, se los, que se los cuiden Y se los cuidaron ¿Qué? y después cuando, los, cuando dijeron que era ridículo encarcelarlo, ya que inclusive la flor del ceibo que es la flor nacional argentina sí. uh -huh. tiene efectos psicotrópicos no, sé, la genera alucinaciones visuales y auditivas ¿y cómo, ¿sabes cómo se nah, prepara? Cómo se no sé cómo se prepara ¿Tipo exactamente. Floripondio, no, el floripondio es muy fuerte el floripondio está en muchos canteros de Buenos Aires cerca de la agronomía hay unos gigantescos sí. y bajo la ley de drogas habría que juicio la Macri, por ejemplo, por ¿Sí? tener en, la, en las calles de su ciudad plantas para Mira, la producción de ¿Aparte drogas aparte pisás ¿Sí? la flor y ¿Sí? te ¿Sí? patinás un montón la flor es hermosa y tiene un olor muy rico <risa> sí, en la casa de mis padres hay los denuncio, no, el, papá y mamá el tema de la, <risa> del, del floripondio es que la dosis activa es muy cercana a la dosis letal Claro, Ah sí. mira. Entonces si tomas demasiado, sí, desde te quedas ciego hasta te morís. Ah mira, eh. mira, mira. Bueno y por eso hay que esas cosas hay que consumirlas con conocimiento. O no consumiendo. Mm. Está muy bien eso. Eso es, algo, eso es algo cierto que hay que decir. Bueno, que es, es con, importante, todo, realidad, con todo. Saber qué es lo que uno está haciendo. Eso. Consumirlo con moderación. Con Como lo de drogas, dijo. Como piensa, el alcohol. ¿verdad? O sea, ¿por qué el alcohol es legal? Si yo voy a un bar, chupo, chupo, chupo, chupo, chupo, chupo, si rocío y me muero. Es legal. Voy y lo compro en un... Sí, O caes inconsciente, ¿sí? agarras un coche, pisas a alguien, matas a alguien. Esa sal, es una cuestión que hay, que hay que también... No, no, eh, digamos, te... ¿Qué es la que, eso, la que se tendría que trabajar? Convengamos... Que el problema del, de la adicción no es particular de la... Esto ya lo hablamos muchas veces, lo vuelvo a reiterar. No es propio de la sustancia o de la flor o de la cosa. Sino eh, es el uso que se hace de eso. Si vos sos un tipo que te comes 50 capchas de un saque... Y es probable que tengas una patada de y que te haga muy mal. Pero nadie va a prohibir el por eso. No. Bueno, entonces digamos lo que, lo que habría que hacer es una educación sobre el consumo, las condiciones de vida que hacen que vos te llegues a fumar no sé cuántos miles de kilos de o de lo no sé cuántos saques de merca no te dan te... las horas del día. Claro. Y con una forma responsable de, de consumo. Hola, Chusa. Hola, Chuza. Eh, nos vino a visitar. Sí, no pasa nada. Estamos fumando, ¿eh? estamos fumando, estamos hablando. También. Chusa nos vino ya, a controlar. A está ¿Querés, todo ¿querés decir algo? ¿A tu arreglado? No, no. Bueno. Hola. <risa> Se fue, no quiere, no quiere dar declaraciones. Pasó un torbellino. Y una cuestión más. Sí. Hay un veneno de venta libre en el mercado de todo el mundo que se llama nicotina, que se llama uh -huh. tabaco, sí, uh -huh. y que en este mismo libro donde yo leí sobre el THC, el autor, que se llama Gardner, decía justamente, se refería a la nicotina como un veneno. Directamente sí. Como un veneno Así que muchachos Si están dejando que la gente se muera de cáncer de pulmón Y nada más ¿Por qué no se dejan echar las pelotas Y dejan a la gente vivir en paz? Bueno, y evitamos no, el glaucoma Claro y, esta No, verdad pero que... además la, Si la medicina tuviera la posibilidad de, de hacer realmente investigaciones serias Y no tener que hacerlas de, de costado para, para, para, no, que... para que no caer preso claro. la, la, la cantidad de usos Parecen ser No infinitas Pero muy claro. muy grandes Claro, claro. Igual volviendo al tema anterior, una cosa que a mí me molesta son las señoras que dicen, ay no, es droga. Después llegan a la casa y toman pastillita para dormir, El pastillita tribo. para despertarse, pastillita para no estar ansioso, las copitas de vino para que la vida sea un poquito ah. menos nefasta. Nah. Claro. La verdad que esa señora es la que a mí más de quicio me saca. No falta la señora que vuelve al mercado y se pega una raya de mandanga. <risa> También, no, hay muchas. ¿eh? Bueno, ¿sí? la esa igual Entonces, yo no creo que ande diciendo, hay estos drogadictos. No, esa dice, ahí dice, qué drogadicto, acepta <risa> lo, lo del tabaco. Eh, bueno, hay cuestiones, hay cuestiones, hay dos cuestiones, vamos, ya estamos cerrando, dos cuestiones, una más, quizás después retomemos. Eh, una, hay eh, una marcha convocada. El día de hoy es la Marcha Mundial de la Marihuana. En todo el mundo se está... En todo el mundo son más de 56 países. De... Es para que dejen de criminalizar Exacto. al usuario de la marihuana. Bueno, para que... la legalización del consumo, digamos. Para legaliza... Sí, del o consumo y del cultivo, de... la despenalización ¿Digo? del cultivo de la marihuana. No solo para fines lúdicos, sino también para industria, para alimento. Dale. Hay una página, hay una página alemana que ahora no me acuerdo el nombre que hacen. No sé, como 70 productos de la marihuana Es de chupetines, cerveza, mirá, mirá. harina De las semillas La semilla de marihuana hace el efecto pochoclo Ah, mirá no. Si la cocinas, hacen pochoclitos de marihuana mira qué bueno Que no tienen ningún efecto psicoactivo son muy ah. alimenticios ah, mirá. En Canadá venden unas tabletas como acá las de César muy miel Sí Bueno, Cosirilla de, de, de semillas de cannabis Eh, ¿Y en qué estado está la lucha esta? Porque, porque quizás haya presentado alguna ley, lo... debe haber eh, diputados que deben bueno. apoyar, no sé, ¿cómo es la cosa? Aníbal Fernández uh -huh. hace poco pitió que estaban con el proyecto de ley para despenalizar el uso de la marihuana. Sí. Yo lo seguía en Twitter y no sé por qué me bloqueó. Ah, no, no. Aníbal Fernández. Quiero pedirles ah, no. por favor a Aníbal si me desbloqueas seguramente Aníbal lo está escuchando si no es Aníbal algún asesor suyo lo debe estar escuchando así que bigote claro, ponete, aparte no esa careta bigote aparte me acuerdo que eso había sido toda una movida porque como de verdad Sedronán está luchando contra el narcotráfico sí, ponenle ah, Me, me entendían que eso era una parte de esa, de esa lucha me dijeron que cambió la cabeza del Cedronar Mira, antes era una claro. persona supuesto, nefasta que no recuerdo el nombre pero era muy gracioso verlo caminando con un ataúd por la calle él solo haciendo una marcha él solo en contra de la drogadicción Mira. Ah, con un ataúd, fue famoso oh, sí. eso Mira, lo que sí cambió fue la legislación respecto de la adicción que antes estaba legislada por el código penal y hoy Eh, se incluyó dentro de la nueva ley de salud mental un... Bueno, pero te tratan como una... o sea, Dejas de ser un criminal, pero sos un enfermo Sí, igual de todas maneras la, la, la, la cuestión de ser un enfermo No es tampoco, también cambió la concepción De enfermedad, en esa misma ley de salud mental Quizás no sea la apoteosis De la problemática de la adicción Pero sí es un cambio en la medida en que ya no sos un criminal Por ser un adicto, sos una persona que necesita ayuda no. Convengamos que la adicción, de lo, a lo que sea ah, Es eh, más grave no, el juego bueno, pero, suponer, pero la relación directa entre consumo de algún tipo de estupefaciente y adicción, ahí está el error. Claro, claro, Digamos, sí, sí, eso faltan es... faltan todas las mediaciones entre el consumo, eh, no sé, recreativo de algo y <risa> el ser uso, adicto el abuso, la droga de dependencia. Claro. Bueno, bueno, la... La sustancia activa de la marihuana no genera dependencia física. Como si genera el alcohol a veces, el tabaco sí. El tabaco es tremendo. Yo luché muchísimo para dejar de fumar tabaco. Yo no fumé más tabaco. Hace cinco años, muchachos. Muy bien, muchachos. Me está genial. no la lucha. ¿Tabaco, ¿Tabaco, la ¿Tabaco, Tabaco la tenés adentro Tabaco la adentro Uno menos Bueno Cerramos con esta pregunta ¿En qué momento Del cultivo del faso Nos encontramos hoy En mayo? ¿Qué, qué está haciendo El cultivador de faso El hoy? cultivador de exterior, ¿De exterior Está cosechando está O sea cosechando, Tenés ya. dos Dos ramas del cultivo La gente que cultiva Dentro de un placar O de una habitacioncita Y la gente que cultiva A la buena de Dios uh -huh. Es la gente que cultiva la buena de Dios Está cosechando, terminando de cosechar Y quizá arrancando una contra Oferta de invierno Para ah. tirar ahora a ver qué pasa el sí, que ¿Por no Una pregunta eh, ¿Cosechaste? Estoy en ese proceso Yo soy de, de interior y tuve muchos problemas Este último año y medio pasó? Por, una una, por una mudanza ah, La mudanza generó plaga, calores que no existían antes Un Rindo. montón de factores A los cuales tardé un año y medio en acomodarme Para poder continuar con la, con la lucha Y si todavía no está lista la cosecha Cagaste claro, que, sí. no ¿eh? <risa> claro. que, que, que todavía no floreciera. ¿Vos conocés a alguien? Me contaron Que todavía no floreció, sí, no. Eso, floreció eso, pues, está chiquito. Bueno, eso puede pasar por la contaminación lumínica de noche uh -huh. Si vos La planta de marihuana florece por fotoperiodo sí. Crece durante el verano Mientras los días son largos en verano sí. uh -huh. Que es cuando la planta Crece Termina el verano... Llega el otoño y el invierno... Los días se acortan... Y por esa diferencia de cantidad de luz que recibe diariamente la planta dice bueno, llegué el invierno me voy a morir florezco claro. me reproduzco sirvo para el año que viene no sé si dice todo eso lo piensa sí, es genética esas cosas no, no sé, sí. que no sé si entendemos bien bueno, pero si hubiera una podríamos investigar sobre cómo es el funcionamiento del pensamiento de una planta de falso si ¿Sí? ¿Sí? hay psicólogo de perro uh -huh. me, me tuvo eh, una licencia sí. señor granjero Hola, oh. le propongo a los oyentes que si tienen dudas acerca del cultivo nos escriban clínica, a... sí si facebook twitter el doctor, el doctor Juan sí. eh, y... granjero urbano en twitter arroba granjero ah, pero Podemos responder en vivo, ¿no? Algunas preguntas. Y si tienen alguna, si tienen alguna duda sobre su cultivo, eh, igual puede ser que hayas plantado tarde. Digo que la persona que conoces haya plantado tarde ahí. <risa> puede ser, puede ser que me, acá me están diciendo por, por cucaracha que habrían plantado tarde, sí. Ah, sí, ser, bien, perfecto. Muy bien, si ves que con la cucaracha te habla, es probable que haya fumado bastante faso, así que mejor tomate una Coca-Cola <risa> y relájate. Bueno, se queda con nosotros el Ángel Urbano, seguimos con el programa, vamos a escuchar la canción. Eh, Un grito de ayuda y de pelea de nuestros queridos compañeros españoles de Skape. Saca ya la china tron, venga ya ese china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepan un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. Saca ya la china tron, venga ya se china tron, quémame la chinatron. china tron. No hay chinas, no hay china soy. No hay chinas, no hay china soy. Prepara un cigarrillo y una china pa' de hachis. Sáquete la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Sacame el lillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachis. Sáquete la china la No no No de Basta de La calidad y barato la Legal, la calentación basta de prohibición No hay en piso de Molina ni en Valleca ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. Cinco tan mu pelo yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscándome a mi amigo Alipa. Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una pasturita tron. No china, no china soy. No in us, not in us soy. La Legal, legalización yo, cada vez calidad y La Legal, legalización Vissza a legbravi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 Porque no hay mirada sin acción. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva. lacolectiva.com.ar A cinco años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuente Alba,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 ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire de vuelta con el Palermo de los Simios. Eh, bueno, un programa especial sobre el Faso. Recuerdo las vías de comunicación, no sé si me acuerdo porque estoy recolgado, pero estamos en arroba palermo simios en Twitter, también en el Facebook en palermo de los simios o por mail a Palermo de los simios gmail.com Mientras le paso el Faso a Agui, le pregunto, hay hay mensajes? Sí, hay tenemos eh, Gaby mi concubina que nos saluda desde el viejo continente nos wow. desea que tengamos el mejor programa Grosso en este momento nos están escuchando en Madrid Grosso, compañeros bueno, y compañeras va a haber ¿sí? noticias sobre, ya, ya adelanto que hay noticias eh, sobre el nuevo continente respecto al Faso viejo ah, continente perdón ok ok ok bueno quién más eh, Daniela Ataliafico nos festeja el tema del escape dice que es puro salto adolescente muy bien Juan Leftaro dice que eh, los estamos escuchando acá desde la asociación de Canavicultores de prolijos de la boca esa o sea, vamos que están la boca. siempre firme junto al vamos para al Palermo Bosta Barrio Fumón querido Ariel Slipak estaba muy contento con la cobertura que hiciste en Abu de la etapa de YPF Virginia eh, Martínez también. Virginia Martínez. El, el amorcito Cristino de el, nuestro querido Seba, el loco ah, Ramírez, quien llegó ah, finalmente ah, ah. al programa. Hola Seba. Hola, ¿qué tal? Adhirió a, a, a, la, a la lectura que hicimos de la etapa, ¿no? al análisis de medios profundo Así que es. hicimos sobre la etapa de Página 2, sí, Así es, bueno Virginia de, de por suerte nos ayudó y nos compartió la, la foto de la, de la etapa de la canción. De verdad, verdad, verdad. Bueno, eso es todo por ahora, ¿no? Por ahora, Samuel. Eh, eh, a vos Juan te mandaron algún mensaje por Twitter, alguna repercusión Hugo? Sí, no sabía si dárselos a la excelente locutora que tenemos para que, eh, que los lea. Está ahí, está? No, no, los lea, vos, no por favor. Está aguantando no, el humo. Así vos que, también bueno. tenés Mariano Sigman dice <ríe> que somos una patria psicotrópica y psicoméxica. Perfecto. Refiriéndose a Mexi que dice que Misiones tiene muchas plantitas buena onda. Mira. Es verdad, en Misiones hay mucho, hay mucho cucumelo también. Eh, que ya parece que se empezó a prohibir el cucumelo, en, eh, digamos, el, el, el uso cucumelo. O sea, llevaron ahí emisiones. Bueno, está tipificado dentro de la ley de drogas, porque es una planta que se produce para, produ para la producción de, de estupefacientes. ¿Pero qué van a hacer? ¿De poner un tapón en el culo al cebú para prohibirla? Queridos. Bueno, son las ridiculeces de prohibir una planta. Bueno. Un, en este caso un hongo, ¿no? Claro. Engañamos que reina Saturda y los fungi. Yo algún día les voy a contar una nota de cuando me detuvieron eh, en misiones por, por Faso. Mentira. Me detuvieron, sí, me detuvieron, me detuvo la gendarmería. Me, me esposaron todo. Mentira. No. Sí, voy a contar una postilla nada más. Por eso preguntaba el, el faso del culo, porque una vez que me lo, me lo encontraron, ah, no, no, me dijeron, pasa, no queremos pa, pasa, pasa a esta habitación, me dijeron. No, no. Y pasó también el chofer del micro como testigo, y me dijeron, bueno, quédate en Bolaina. Mentira. No. Y me quedé completamente desnudo delante de dos gendarmes, y de eh, el chofer del micro, que le tuve que decir, disculpa lo que está <risa> viendo, porque imagina que estaba... Como Lilliput, ahí abajo. <risa> Porque estaba desnudo delante de tres muchachos, dos con armas, dos de ellos con armas, ¿no? no. Y Pero bueno, esa es una anécdota que le pasó. Le pasa a todo el mundo que anda haciendo cosas que la ley prohíbe. ¿Qué que bueno, eh, siguiendo con el tema del Faso, hablamos mucho de bueno de la marcha que va a haber hoy a las 2 de la tarde. No, la convocatoria es a las, 12, a las 12, y se marcha a las 3, sí, supuestamente, después se marcha a las 5, porque viste como... como sí, ese, todo este, va a Jamaica. Hasta sí. que sigue el bajón. Es, es muy lindo estar ahí en Plaza de Mayo y que la policía te, te esté cuidando mientras vos fumás qué lindo, marihuana. Qué, qué bueno. El, el, el 5 de Mayo es un día muy particular. Muy bien, bueno, 5 de Mayo, hoy. Entonces, eh, digamos, el tema del Faso es importante, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? No, Esta es una marcha mundial, ¿qué está pasando en el resto del mundo o bueno, en algunos lugares del mundo? El Loco Ramírez tiene acá una... Sí. Pasa el Faso y... En realidad, Creo que, ¿Sí? que sí lo está aguantando el humo. Todo el aguantando el humo. Más allá de lo que pasa hoy particularmente que es el día de la marcha, lo que trajimos fue una situación que viene ¿sí? viene así como de avanzada, sobre todo de estas oleadas que hubo de derecha en Europa. Sí. Este bueno, Holanda dentro de ellas, este Holanda, que nosotros lo vemos como eso, el país emblemático de, claro. de la marihuana, de la penalización, el que tiene la, la, la política de drogas como más instalada. Bueno, ellos de hecho tienen desde la despenalización desde el 76. O sea, tienes un montón de tiempo que llevan esa política de drogas bueno hay una restricción apareció ahora hace poco una restricción en, sí. con el tema o sea Holanda se rigen por unos coffee shops todos sí. saben los coffee shops son como barcitos donde vas a fumar faso donde vas a fumar donde hay una restricción igual de cantidad Puedes fumar hasta 5 gramos uh -huh. consumir 5 gramos en la forma que sea pero solo hasta 5 gramos y bueno van, hubo una avanzada sobre esos sectores sobre crearles una credencial de un club sin la credencial del club no podías entrar y se avanzó sobre todo sobre el turismo que eso genera uh -huh. es lo que, la idea es que la derecha en Holanda quiere cambiar esta imagen de, de Holanda capital mundial de la droga ¿y qué claro. sé yo? Uh -huh. sí ahora a los turistas se les complica inclusive los, en los coffee shops para claro, de para hecho los coffee shops no ah. pueden consumir más los extranjeros O sea, arrancaron primero con los países limi, con las ciudades ¿Qué? limítrofes, sobre todo con Bélgica. Esto es xenofobia, muchacho. La discriminación. ¿Y nadie? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el nadie. El día de Holanda. No sé dónde. que máxima sonriguita no puede? Ah, pues como. Si ella se con o sea, de debe país. ser nacionalizada. Que ¿no? haya, sí. en su sector, si es en su en territorio donde ella viva, si es socio del club, sí. este, podría fumar. Pero si no es socio del club no podés. este en un principio fue para todos los países extranjeros salvo los limítrofes, después se restringió los limítrofes y solamente eran Bélgica y Francia claro. y ahora ya es ni siquiera ah, pobre, como, Luxemburgo sonido. la única alegría que tenía era que se podía poner un fazo Holanda después vivo en Luxemburgo ¿qué haces? <risa> ¿Qué haces? ¿Qué haces? fin de semana eh, Luxemburgo, país chiquito eh. bueno en ese sentido este la semana pasada 14 coffee shops cerraron en no. una señal de protesta un bajón para no. No. este y 19 de en total del país este iniciaron una demanda contra el estado uh -huh. porque consideraron que afectaba las libertades individuales y qué sé yo, uh -huh. este y perdieron eso, uh -huh. o sea, ah, eh, perdieron esa uh -huh. demanda este tiene hay como tres puntos de esta idea de ley y, y esta idea de persecución hacia el, el, el consumo de marihuana que es acabar con el turismo de la droga ese es, es el principal problema es lo que más este, lo que más están persiguiendo Eh, después es controlar la exportación de marihuana hecha o cosechada en holanda o fabricada en diferentes formas en holanda que es esto como este merchandising de la marihuana holandesa que, que recorre todo el mundo sí. y después como último así como último punto es el controlar el daño que la propia marihuana produce o sea que como que ese ese último punto recién está como tercero en la lista de, de las exactamente, prioridades exactamente venimos diciendo que, que en realidad el el daño que produce la marihuana es, es mínimo comparado con el que se... se ya. Sí, como decías si Básicamente, China. el, el smoke que había en Ámsterdam <risa> eso <en Amsterdam, risa> <el, el, risa> que se anda mucho en bicicleta en Ámsterdam. Sí, sí, pero te sí, llega del país al lado, ¿viste? Sí, es sí. Se te llena de bolivianos y paraguayos que te vienen a fumar el faso. Ese es sí, el oh. problema de... Europeos sí, del Este, que no es lo mismo claro, y, se, se Bueno, le, le pusieron una traba A estos coffee shops, por ejemplo, de tener hasta Un máximo de 2.000 clientes Hay coffee shops que son enormes, o sea, 2.000 sí. socios Digamos, no lo imaginar. son socios Y 2.000 Personas para un club, es como Es chico, digo, hay lugares que son enormes Y tienen como mucha Movilidad, y no solamente Desde lo que se consume, sino desde lo cultural que provocan En, en la ciudad este, Bueno, uh -huh. entonces lo que esta gente de, las, de los coffee shop está diciendo es que el turista que llega eh, va a volver a recurrir al mercado negro no es que se va a dejar claro. fumar ya venían con este, problemas anteriores que era la gente no se quiere registrar para decir yo fumo marihuana claro. tiene que poder acceder a ese derecho sin la necesidad de tener un registro pero bueno, eso ya está, fue un paso ya perdido ahora están por esta otra del no los turistas y, este, está, hay un proyecto de ley de que el cultivo para la venta sea ilegal Por eso muchos de los coffee shops terminan también cayendo en un mercado claro. negro, pero es un agujero que la ley no, no puede tapar, entonces la policía no investiga. Pero muchos de los coffee shops terminan comprando en el mercado negro para producir este galletita, budines, tortas y demás. Bien. El punto así como más de fondo que de esto es que hay una especie de, de, de, de marihuana, la Nender White, que, que es, está queriendo declararla ilegal, porque tiene un 15% de THC Entonces la quieren declarar ilegal ese tipo de planta y calificarla como droga dura. Ah, pues tiene gota, tiene Tiene 15%. La, sí. Se llama nether white como la planta de ahí de nether, nether, North, nether Northern, es, Northern Lights. Uh, Northern Las Northern luces white. del norte. Ah. Bueno, eso y ese esa planta está quieren categorizarla como droga dura. Eso es sí. como el, el problema de fondo. Porque tiene como mucho más es mucho más fuerte que la que se consigue de Marruecos y Pakistán, por ejemplo. Ah, la pirita. Pero bueno, ese es como el tema de fondo, empezar por la persecución y terminar ilegalizando eh, diferentes ramas de la, de la misma Qué planta loco. de especie. Qué loco, ¿no? Esto es una cosa muy interesante porque están egremiendo todos los argumentos que alguna vez fueron dados por tierra como bueno, claro. para legalizar la... En un país. Sí, y también es interesante que el giro a la derecha de claro. los países europeos se está dando en todos los ámbitos y planos posibles. Sobre ¿no? todo cuando es una política de drogas que funcionó, el consumo de drogas duras en Holanda bajó uh -huh. muchísimo del 76 a la actualidad. Sí. Y ese era el motivo por el cual se legalizaba. Esto es interesante, quiero decir, como una digresión, para pensar que las leyes no lo son todo. Porque toda la ley, como siempre, se puede volver atrás. Lo importante es que siempre que haya algo acompañándolo, ¿no? Un movimiento del tema, de organizar un movimiento de fumones es complicado. Pero bueno, <risa> tendríamos que empezar a pensar. El no, fumón, El fumón no es organizable. Pero fuera de broma, hay una cuestión de la intimidad, de la vergüenza, del, de que sigue siendo el peso de la, de la ilegalidad que hace que no le cueste mucho agarrar y hacer una militancia activa por la legalización de las drogas. En general, el faso ah, de pasa, pasa por el miedo a perder la libertad. Porque claro. hay una ley que te, que te dice que tenés entre 4 y 6 años de prisión por tener una planta en tu casa, 4 o 6 años de prisión, lo cual Ay, les, Yo paso. Yo Ay, paso, por eso, es difícil, es, es difícil ponerse en el punto del activismo el activismo fuerte. Claro. Sí, también desmistificar eh, entre nosotros mismos el hecho de que el que fuma Faso es un fumón, ¿no? sí. Pero sí. eso es como decir que el, que el que toma una cerveza es un borracho. Bueno, eh. Eh. Eh, Dame, eh. El, eh. el arte férrico. Bueno, eh, eso sí. es todo se va. No, teníamos otra cosa más que como para ponerle una de cal o una de arena, no sé cómo sería. Este, en Tarragona, un, en Esquerra más precisamente, que está en de Tarragona, ahí muy cerca de Barcelona. Este, esa, ese pueblito de menos de mil habitantes, 900 y pico de habitantes. Este, estaba pensando como una salida de la crisis. Este, generar en un terreno del municipio 7 hectáreas para, para plantar marihuana y poder este, abastecer a Coffee Shop de Barcelona. Este, la verdad que es una buena, son, es una buena salida a la crisis, este, a, genera puestos de trabajo, están diciendo que para un pueblito de menos de mil habitantes genera alrededor de entre 5 y 10 puestos de trabajo directos y 50 indirectos. Uh -huh. este, bueno, se está haciendo un, un. se hizo la semana pasada un. Una, ¿Cómo se llama? Una consulta, a popular. Los, una consulta sí. popular Que en el principio iba a ser vinculante, después no fue este, Bueno, le trajo muchos problemas al alcalde El alcalde se fue de su partido Porque él lleva adelante Igual esta propuesta eh, él, el, Así el sondeo Dijo que el 56% de la población Estaba a favor de De, de tener esta plantación Lo que pasa es que ellos habían puesto un, una idea De llegar a un 75% de situación favorable Pero bueno, Terragona sigue con el proyecto de tener 7 hectáreas del municipio para generar trabajo desde el Estado eh, a través de, de la marihuana y, y así abastecer a los coffee shops de Barcelona. Así que una buena Barcelona. O sea, o, o sea otro de los beneficios del, del, del FASO es que genera muy bien la economía. Muy bien, vamos a un pequeño inter interdicto y volvemos con Economía para simios, hoy de la mano de la máquina Huawei.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 No es el faso, sino el libro, ¿no? Que también se puede fumar, con ¿no? Con papel. Si no se fuma, ¿no? Se, se ¿No? puede fumar, se puede leer fumado, se puede con las hojas de la Biblia armarte un buen la, faso, porque es bien sí. finita. Y suena, ¿eh? Pero, eh, ¿vos sabés, Fede, porque eh, digamos, te pusimos como tarea este, en Economía para hacernos el tema del libro? No, para nada, para nada. Bueno, te lo, como, no. como sabía que te lo habías Explicado. olvidado, lo voy a, acércate, por favor, Fede. Sentate, <risa> eh, <risa> sentate. Sentate que te voy a explicar. El 11 de mayo... Ah, ¿lo, lo tenemos el dato oído, bueno, no, no, no, no, dale, Pásalo, dale, te paso la pelota ¿Qué? Ay, ay, por favor no sé, ¿Quieres hacer el informador? No, toma no? todo Chicos, chico, no la se la pelen de no, Lucha de lodo no, uh, Uy, se uh, va Lemur se está poniendo nervioso Dale. Yo no quiero empezar por ahí además No, empecé por donde quieras Empecé por donde vos quieras Bueno, estoy Dale Por esto me fui macén Quiero ganarle a todos por esto me fui al macén Bueno, está bien, nada, el, la excusa viene a colación de que el 11 de mayo del año 868 eh, se hizo el primer libro en el país de China, ¿sí? Ajá. los chinos siempre adelantados, inventaron la pólvora, inventaron el papel, inventaron el libro también, eh, fue una traducción de un libro hindú ¿sí? sobre eh, meditación. Una pregunta, ¿cómo sí. había sobrevivido hasta ese momento el, el boca en boca? No, no, no, cuando hablamos del libro hablamos del formato ah, del libro, ¿se entiende? Ah, el papel escrito. O sea, claro, claro el papel la, exactamente, o sea, antes había papiros, había eh, pictografías en la pared, arte rupestre, bueno, etcétera, ¿no? Digamos, mucha forma de transmisión escrita. Eh, Pero el formato escrita, el Claro, claro, claro, exactamente. Claro, perdón, ¿eh? me sí. meto así desde la nada. Hola Manu, ¿Qué hola Manu, tal? hola Manu. Es... Lo copiaban a mano, era así, claro. tío, era, era más artesanal el tema. Y lo, muy, lo que es muy interesante es que era, se hacía con bloques de madera en ese momento, la, la impresión más primitiva. Yo me voy a ir de este programa. <risa> <risa> Acá entran, salen, todos quieren hablar. Es que nadie te no tuvo sé, demasiada avisa. fe. Yo no sé por qué todos creímos que teníamos que saltar en tu rescate. Es tu momento, Fede. Es no, no, no, no. No le robes. Adelante, estrella. Fede. Por Dios, por Dios. Además entra el productor, supuestamente no, no tiene la palabra autorizada. Bueno, está bien. efectivamente lo hicieron con bloques de madera. Eh, pero después apareció la imprenta también, ¿no? Me parece que estaba bueno hablar de la imprenta, ¿no? Sí, claro, porque ahí empieza como. Sí, la elemento Gutenberg. Mirá. Gutenberg. Pero es muy loco porque eh, había hecho una apuesta ¿sí? para eh, producir en menos de la mitad del tiempo lo que tardaba uno de los mejores copistas de los monjes porque eh, los que se especializaban en hacer libros eran los monjes ¿sí? en, en sus templos a mano sí, y, sí, sí, bueno claro. hizo, esa, hizo esa apuesta pero no ¿Te tenía ¿te apuesto a que lo hago en la mitad claro, del tiempo no, que vos? sí, hijo. claro no, no tenía un mango y ¿qué hizo? buscó a un, un buen burgués le sí, dijo eh, me financiás esto, dale, te financio Tuki. Mira. Pero bueno, el tipo no tenía mucha, mucho juego de los negocios, se quedó sin guita en la mitad del camino y le tuvo que volver a pedir más guita. Eh, y el tipo le dijo, no, para, bueno, haceme socio de esto. Bueno, lo hice, efectivamente le hicieron socio. Igual fracasó en, en, en esto, también se volvió a quedar sin guita. Eh, ¿Y qué hizo? El, ¿Qué el, hizo el socio? socio lo puso a su sobrinito a eh, trabajar con Gutenberg, aprendió toda la técnica, después le dijo Gutenberg, ¿sabes qué? Esto no anda, lo dejó fue Vamos a presidir <risa> claro, los servicios. Claro, y después el, el sobrinito de este bombones terminó de hacer lo que hizo, vendió, eh, la, eran Biblias lo que estaban haciendo. Claro, claro. Y se llenó de plata con el invento del pobre Gutenberg que quedó a la fuerza. Claro. ¿Qué pasa con Lindo. la propiedad intelectual? Claro, el, mundo, claro, el capitalismo y la propiedad intelectual. Después lo, lo vamos a trabajar. Bueno. Otros, para Otras curiosidades vinculadas a eso. La primera biblioteca. No, la, la biblioteca más importante de eh, la vieja... La de Alejandría. La... Dale, está. la Biblioteca de Alejandría. Ya estaba, ya está, te cagaron. Biblioteca de Alejandría, ¿Qué? ¿sí? Fue eh, creada en el siglo III a.C. de Cristo por Ptolomeo I. Ptolomeo. Ptolomeo. Ptolomeo. Eh, llegó a tener hasta 900.000 manuscritos. Impresionante, ¿eh? wow Ahora, ¿qué es lo loco de esto, no? La destrucción lo que tuvo esto, ¿eh? que fue atacada cada, cada persona que conquistaba Alejandría, ¿sí? César invadió, ocupó, quemó. Y el, ese fuego llegó a la biblioteca, se quemaron 400.000 ejemplares. Después vinieron los árabes. Que dijo, ¿Qué dijeron los árabes? ¿No tiene el Corán? Fima. Se quema. Plum. Y bueno, así y así hasta que desapareció. Quema de libros, ¿no? Qué, ¡Qué loco! Esto nos remite a la dictadura argentina. Es verdad. Eh, anécdotas de la dictadura argentina tengo decirle que está llevando muy bien el informe eh? ¿cuál conocen? ¿cuál conocen la dictadura argentina? el elefante un elefante que ocupa mucho espacio Sí. prohibido de Bornemann muy bien y otro, la, cuba Después, la cuba electrolítica, un libro de física que por tener la palabra Cuba fue el libro <risa> Fuego <risa> Qué gran. ¿eh? Okay. juntaron todos los ejemplares lo que más fuego. otro, Cinco Dedos, un libro infantil escrito en la media occidental ¿Qué sucede en este libro? Una mano verde persigue a los dedos de una mano roja y esta mano roja, para defenderse bien ser, forma un puño colorado ¿sí? Opa. y se defiende. Entonces, ¿tú? Bueno, ese es la bastante difícil. Es, sí. bueno, <risa> vale. Claro, por, por, por poco metafórico. Claro. Lo claro. Bueno, eh, la quema más grande fue del centro editor de América Latina un millón y medio de ejemplares quemaron en la historia, ¿eh? No. Agarrate, Catalina. ¿eh? Hablamos de los... De los ejemplares se Quemó la Alejandría, bueno, un millón y medio de ejemplares. ¿Está por orden de un juez? Sí, sí, sí, sí, pero esto fue en 1980, ¿eh? Ah, ah guau. Pa, que los juez de dictadura? Digo, había jueces que cuidaban en la dictadura, ah, por, por favor. Claro, claro, claro, Todos los jueces juegan. Bueno, yendo a la actualidad, esto no, no, no tiene que ver con censura, es un, un intento de, produc de lograr producción nacional. ¿eh? Nuestro querido Moreno también, ¿eh? así como prohibió importarse un montonazo de cosas, Frenó la importación de libros Así repentinamente ¿Por qué? El argumento es que De 76 millones de libros Que se consumieron En el último año En el 2011 sí, 60 traga, traga. millones Eran importados ¿eh? Estaba complicado qué caros Sí Yo sí si me garantiza Que va a ser más barato Te banco, Morena Pero si ya... no Claro Qué mm, No sé ¿Qué El es tema lo, es lo siguiente Es lo que decía sí, sí. Galeano ¿no? Que hay libros Que no hay que prohibir La censura Porque los prohíbe lo, lo, lo el precio ¿no? Es que es lo que pasa ¿No? Bueno, hablando de Uruguay, de Uruguay, ¿qué sí. pasa? ¿Qué pasa? La, la actividad de la edición, sí, es una actividad que incluye una parte intelectual, sí, donde hay correctores, traductores, editores. Y después de toda la parte que es imprenta, la, la la Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Se eh, escribieron, se editaron, se corrigieron muchos libros que se mandan a imprimir Uruguay. Y después vuelven. Yo tengo un, un amigo que eso. hizo eso. Mira. Tenés un amigo que hizo eso. Mal. Muy bonito. Mal, mal. mal eh. impulsa Un el Un libro muy bueno. Se llama Playa, Pl Playa Pampa Afuera. De mi amigo Gabriel Yolotegui. Editorial Estuario Y, es más, los tuvo que traer... No sé si está bien decir esto. Lo voy a decir igual. Los trajo de contrabando. <risa> <risa> no te agarre moreno. <risa> no te agarre moreno. No te agarre moreno. Bueno, <risa> ¿qué, ¿qué hace, no? Esto es una curiosidad también de, de lo que es la política... Libre, Comercial por, Argentina, por ¿no? Eh, estamos en el marco de la reglas Mundial de Comercio, si hay cosas que no podemos violar, uh -huh. ¿no? Tenemos que... Eh? Ojo, ojo. ojo, no, eso bueno, es si importante. Que se respeten tratados. Claro, estamos libres con eso. ¿Pero qué se suele hacer? Existen lo que llaman barreras para la ancelaria. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que hace Europa cuando no quiere que nosotros le vendamos muchas verduras, muchas frutas, qué sé yo. Dice, no, eh, si no cumple con determinadas barreras fitosanitarias, no sé qué, eh, no pueden entrar. Entonces claro. ahí, uh, tup, tiki, eh, barreras te, yo, sanitaria Vos podés vender, pero si no cumplí con estas reglas, bueno. Escuchá, papá, no me comprometás. Yo, si fuera por mí, Estoy sí, haciendo pa, escucha, si fuera por mí te dejo pasar, pero bueno. escucha, ¿Qué que, que hubo del ingenio argentino ¿sí? en, en las esferas del, del área de Moreno? Eh, parece que hay plomo en tinta, en algunas uh, tintas. Entonces, wow. si hay cantidades peligrosas de plomo en tinta, se prohíbe la entrada de la salida del libro. Está muy bueno. Hay que hacerlo bueno. con la imaginación tinta de calamar. Tiene que estar impreso con tinta de calamar. Qué <risa> sí. no, rico. Uh -huh. <risa> <risa> sí. Bueno, pero estábamos hablando de China, que fueron los, los que me entraron en el libro, ¿no? Y... dijiste el, t el título del libro, ¿verdad? No, no, no, El Sutra del Diamante. ¿sí? Sutra del Diamante, exactamente. Eh, que a vos no te dice nada y que tampoco escuchaste de qué Sutra trata. Es una fuiste. terminación que me no, suena. No, sí, sí, es un libro es un libro a <risa> la sí. meditación. Perfecto, muy bien. Eh, China sigue dando la nota sobre esto. Eh, ¿Saben que... Producen un cuarto de las... Biblia que se producen en el mundo? No lo puedo creer. Los chinos? Los chinos. Siendo que sí, la los religión los siendo que chinos. son ateos, ¿eh? claro. no. Ah, es verdad, es verdad, se vende es mucha ateo. Biblia. Qué loco. Sí, De meterle que mundo. ¿no? Quería la Biblia es el libro más impreso del mundo. No, y, eso hace 12, le... pero digo hoy. Uno es, es un mercado que, que, pero que sí, no, los, igual en los de los, los pensás pensás que es que lo, otras cosas, tipo el señor de los anillos No, eso. No, no, pensé el de historia, los libros de los autoayuda. Bueno, Eso está Matea, se te parece que está vendiendo eso, más que eh, más que Jesús. ¿Vamos a la feria del libro? ¿Tuviste de la feria? Libro? Eh? ¿tuviste ¿tuviste la feria libro? Sí. No, yo no estuve, ¿vos estuviste? No. ¿Vos viste? No, no, no. Nadie estuvo, pero no quiere venir a contarnos. Eso sí, ¿eh? Te parece que lo que más se vende en Argentina en la feria del libro son los libros de autoayuda. Y después las novelas históricas románticas Mirá, ah, como, la, como la de Felipe no. Piña y esas cosas che, contando, El capitán no, ¿no? vos sabés que nos contaba recién Fede eh, Manu que los libros más vendidos en la Argentina son los libros de autoayuda vos tenés alguna anécdota tanto, ver, de haber visto algún autor de libros de autoayuda en la feria del libro? la tengo, yo vuelvo a contar Brevemente mi paso por la sala de libros. Cotadae. Ingreso el domingo a la noche, en la noche de la ciudad, entramos gratis, etcétera. Entre gratis. ¿Y para qué, por qué está? Entramos gratis No, entré gratis. Ah, yo bien. y mi otro yo. mi anterior. Vos y claro. tu sombra. Sí, mi sombra. Uh -huh. Este. Lo primero que veo es un stand de DirecTV donde estaba la muchedumbre viendo el partido de River. Uh -huh. sí, ok. No sé si ah, te digamos. Claro, exactamente. Después lo siguiente, así para nombrar, este. Un stand en el que te leían el aura por 70 pesos de Laura. En la feria del libro se te lee Laura. Claro, mm. bueno, es lectura, vamos. Bueno, para igual yo tengo que decir, a mí hace poco me la leyó un tachero por mucha menojita de 70 pesos. ¿Que te leyó qué? Me, me leyó Laura. No te ah, dejes se dijo engañar. que mañana léemela el tachero. Léemela. Léemela todo. No y léemela. sí, me dijo que iba a tener mucho éxito en la radio y yo le dije que sí, que esta es una radio muy exitosa, que este era un programa muy escuchado y que claro. Parece que ya está. Claro. Hizo una oferta a Cristóbal López, no digo nada. <ríe> no me permite decir nada más. Bueno, y por último, Sí. Este, cruzando por un estándar editorial que ya no me acuerdo cuál era estaba Claudio María Domínguez uh. ah, con una, una cola inmensa daba, daba un par de vueltas Claudio María Domínguez tiene una cola inmensa Maru está viendo Manu, una cola de personas tratando de que el, el firme autógrafo una fila muy grande sí. se nota que estuviste leyendo el diccionario de 19 muy bien. Este, y había una señora muy compugida abrazada a Claudio María Domínguez pero llorando no sé qué le decía me fui rápidamente tengo tengo un poquito de, de escozor cuando lo, lo iba a hablar a Claudio María Domínguez este y con un libro que se llamaba La vida es un juego La otro, vida es un otro, juego así la vida o es La vida es un juego era el era el programa ficticio Uy, sí. de todos contra Juan Ah, es verdad Ustedes saben el origen de Claudio María Domínguez, ¿no? no. Niño, sí. genio, niño, niño genio Niño genio de dos preguntas Sí, sí claro, claro ¿Saben que, abuelo, ¿Saben que mi abuelo fue eh, jurado? De no Se los no, cuento, no, otro no cuento otro día Yo quiero decir del abuelo de Fe que, <risa> que era un hombre que también del mundo de los libros Y escribió, escribió el libro de muchas películas Quizás la, el, la apoteosis haya sido atrapada, ¿no Fe? Uh -huh. Una película, Camila Pericé Ah, y y Leonor, Bloom. Eh, ¿Mm? sí. Gerardo Romano. Leonor Benedetto, Gerardo ¿Mm? Romano, eh, que muere en la primera escena, pero desde que, desde, que, desde que empieza hasta que se muera se le pasa tomando mandanga. Sí. Bueno, <risa> esto es una ah, bueno. Excelente al límite del cine les digo hoy, eh. Muy bueno, muy buen material. Hablando de Gerardo Romano, yo tengo el dato de que Claudio María Domínguez participó en el guión de La Marca del Deseo. Es, pero... es propiedad de él. El guión de La Marca del Deseo es propiedad no, de Claudio María Domínguez. Sí. Un... ¿Se acuerdan cuál era, no? Bastante perverso, violaciones, sí, tatuajes. Sí, fue censurada. Sí, no, no, no, no, no, no. sí. Yo la, la veía en casa sin volumen, así. porque si me así decía... <risa> Lo único que se escuchaba en Todos casa ¿Cómo se extrañaban esos sonidos? En el bueno, ¿Usabas sí, algún libro después de eso? No, <risa> no, no, no impreso? La biblia, impreso? Para, no. li para limpiar mis mi culpas Bueno, eh, reuniamos re no. porque estamos atrasados Para ir a la tanda problema, ¿Querés tirar algún dato más? ¿Querés tirar algún ah. dato más? No, ¿Sí, no sé, ¿sí? ¿qué quieres saber? Ah, ahí tengo de las todo ah. ¿Cuánto tígame, cobra un el trabajador? Dato, el dato más flashero que tenés ah, y Cobre un no laburante más de seis mil pesos en promedio ¿quién? Eh, Ahora, ¿quién? ¿Qué? De, qué? de la actividad de edición puede ser un diseñador ah, gráfico ah, todos los que están vinculados ah, pero un diseñador gráfico es, seguramente gana mucho más que un obrero de imprenta, seguramente sí, no, aparte aceite a la máquina sí, estaba pensando en mí el que pero cara sin en él, pero sin él los libros no salen ¿Mm? ah, sí. mm, mm. bueno entonces dicho lo cual eh, los dejamos pensando los libros piensen que detrás de cada libro que ustedes leen hay un Claudio María Domínguez <ríe> llenándose de dinero <ríe> y bocha o de laburante acaso que... un laburante cobrando seis lucas eso es todo nos vamos a un corte y ya viene John Lennon ah, estás escuchando la colectiva archivo colectivo Todas esas esas entrevistas que se fueron haciendo Ay. en el piedra libre de la colectiva bueno la vas a escuchar en archivo colectivo de nuevo archivo, archivo colectivo sí en la radio el archivo colectivo archivo colectiva en la co colectiva en la colectivo. Colectivo. En la sí, eso, da, acá porque yo quería hacer Algo donde se escuchen las palabras, las voces... Todo. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo. Colectivo. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora... El desierto dejó de serlo. Estamos. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. A cinco años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuente Alba, continuamos exigiendo justicia. La justicia que no es completa no es justicia. Cárcel para Sovich y para los policías responsables del operativo.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 Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva Vamos a hacer una banda Sebastián va a tocar la guitarra eléctrica Todos los miércoles de 22 a 0 horas No me gusta No se puede mostrar no, 22, no. 22 y 0 qué está pasando acá? qué relajo es este? ¿Eh? ¿Tan El combate contra el pichiquite cuando se comprende El valor y mama, Que ya todo convergía a esto Todos los miércoles de 22 a 24 por la colectiva Vente Fajaco Estás escuchando La Colectiva eh, ¿Qué pinta que tenés, mono? Pareces Garnelche Mono las pelotas Oligarcón. ¿Sí? ¡Oh, Señor Gatica ¡ah! Estás escuchando El Palermo de los Simios Ahora tenemos el orgullo de tener a nuestro artista estrella, John Lemur. John, hola, buenas tardes. Hola. Um, Hola, estoy muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes, pero creo que antes hay unos saludos para la gente. Hay, hay saludos. O sea, hay saludos para mí. Hay saludos, soy un artista egocéntrico y centrado en mí mismo, así que hay un saludos para Lemur. Para vos nada, para vos vos nada para vos Pero nada. te lo podemos trasladar. Creo. Sí, para podemos decir. Bueno, hay un saludo de Valeria García Sanabria Yeah, de, ah, la conozco. del mundo del rock. Del mundo de la música también, yeah. como vos. Este, bueno, mandó saludos. Dice que hablando del paso nos invitan a ver y escuchar y bailar con Flor de Mambo, que toca este martes 8 a las 18.30 Centro Cultural San Martín es, este, la entrada es gratuita, así que manda a Valeria y manda saludos okay. y está escuchando también eh, Pame Pamplinas, eh, compañera de Correpi que está ahí escuchando en la radio, un beso para ella. Okay, da. un saludo para ella, un beso. Para fanática, de lemur, Ay, ella, para... fanática de lemur ella, ah, fanática ah, de, eh, de, de, eh, de, de lemur. Hay muchos fanáticos de lemur. Hablando de se viene el próximo recital lemur, pronto, y pronto va a haber un recital. Con la gente del panorama de los simios vamos a hacer una fiesta y seguramente toque la banda de John Lemo, John Lemo and the Titties. ¿Puedes yeah, eh, decir algo vos, aquí. Sí, iba a decir que acabo de ver que Martín Carlos, otro fiel oyente oh, del Palermo yeah. de los oh, oh, yeah, Carlos, está, yeah. está acá firme yeah. junto, al, junto al Facebook. Hola, Carlos, buen día. Ok, sí. okay, buen día. No. Lemus. Buen día, buen día. Disculpe, ¿qué te estuvo pasando desde la última vez que te vimos en tu vida? Bueno, estuve leyendo mucho los diarios, viendo mucha televisión. Eh, estuve en internet también y bueno, la verdad es que quedé tuve una sobredosis de, de bullshit, como le decimos en, en mi país de origen. Y bueno, cuando salí del coma, me desperté y al lado mío estaba Cerati, le mando un saludo. Y me puse a escribir una canción Que quiero contar, compartir con ustedes Bueno, adelante, adelante adelante. Okay. Devítenos. No, Devítenos. No, no. Devítenos a la audiencia Clarín miente Y yo puedo atestiguar ah, La crisis Mató a Costec y Santillán. Se al golpe militar. Miente todo es inseguridad. Si la culpa de todo es de los Oscar. Cualquier fruta publicará, la nata firmará. Cristina miente y trastorna la realidad Las minas contaminando San Juan Los números del Idec cierran mal El subte no tiene derecho premial PDF van a expropiar Quiten el subsidio a TV y lópez dónde está cuando leo algunos medios me asusto de lo que hay no le creo a nadie está todo mal. El palermo de los simios me salva de no pensar, porque no me vende nada y me muestra otra realidad. Macrimiente ya no puede caretear. El bord no tiene ni siquiera gas encados y escuelas quiere cerrar antonia lo asesora para gobernar se me voló la casa en el temporal Pero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 Porque no me vende nada y me muestra otra realidad, Everybody! Thank you very much. Vamos, Lemur. Lemur. Lemur. Lemur. Lemur. El... El troscómetro Lemur ha aumentado eh, <risa> Increíblemente oh, la, la, Te digo que la agujita Estaba al rojo todo el tiempo okay, bueno, ha alguna, algo, ¿no? Te han eh, vendido Algunas prensas, ha sido algún Mitín oh, yeah, Sí, estuve mucho con un amigo Mío que se llama El Mono Altamira ah, ah, también, yes, con, ah. también con el Titi Castillo y, <risa> y también con la con la gente de Monocracia Obrera, así que bueno bueno un poco de inspiración hubo ahí. Espero que les haya gustado porque bueno ustedes son el medio que más sigo de alguna manera. Así es sí. el Somos único el medio, medio que más te sigue también. También es, sí, Acá es el mirá, medio que la, me da las trabajo. Las repercusiones de, de Lemur en el Facebook de Palermo de los simios es instantáneo. Ariel okay. en Lipac dice muy buena canción de Lemur. Mienten Clarín, CFK y Macri. Scratchelos, Lemur muy bien. Okay, sí. También Valeria que habíamos contado el saludo que que lo contó Seba antes, dice que Vicente, que tiene dos años, dijo, aguante Lemur okay. <risa> Y Daniela Tagliafico está en llamas. Ama okay. a John Lemur Okay, me cuesta mucho creerle a mi amiga, Valeria La pero está bien. ¿Viste cómo son las madres? Siempre dice que habló, que hizo tal cosa. Oh, Qué lindo. es lindo. Okay. <risa> no, el es lindo, es lindo. Eh. Un beso a, a Vicente, a Lemur, Bueno, una última pregunta. Yeah. ¿Cómo anda la situación con nuestro locutor estrella? que tuvo que irse lo vi huyendo recién. sí van a a arreglar esta relación tan conflictiva que tienen bueno sobre este muchacho lo único que tengo para decir es hola sí no yo antes vivía, vivía en Villa Crespo y ahora ahora está dicen que es Palermo Queens y no sé a mí me deprimió un poco ya no sé ni dónde vivo antes vivía en Chacarita y ahora vivo en Palermo de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 Con que las cosas, no, no, no, con las, no, las cosas la cosa no, con Lemur eh. están mucho mejor, no, digamos él quitó la orden de restricción, así que yo puedo quedarme en el estudio mientras él está, pero no, no, no es una cosa de No estamos como culo y calzón, pero bueno, las cosas van a ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Yo Ya me invitó a tocar a su banda, le dije que no, por supuesto, pero de algún un, un lado se empieza, ¿no? ¿Tú ¿Crees que vamos a poder lograr que alguna vez vos y John Lennon estén al mismo tiempo en el estudio? Sí, puede ser que algún día eh, cantemos juntos. ¿Podemos ¿sabes? hacer ese esfuerzo algún día? Es probable, es probable. Creo que lo que vamos a tener que hacer... ¿Te es animarías que... a entrevistarlo alguna sí, vez? Sí, lo que habría que hacer es convencer a todos, a nuestros oyentes y a todo el staff, de que ese día... Eh, consuman ácido lisérgico, pero puede pasar, puede pasar, o floripondio. ¿no? no es tan difícil de convencer nuestro público. Bueno, a ver, hay un tema que es muy importante, creo que el servicio público que nosotros ofrecemos semana a semana de rebautizar eh, una, a una región del, del, de Palermo justamente como un Palermo nuevo, eh, hoy se vuelve acuciante, eh, yo digamos, hoy hablábamos de los, del spot polémico, de la polémica de los, de los Juegos Olímpicos, de la polémica sobre, eh, bueno, las Islas Malvinas, ¿no? Digamos, a quién le pertenecen, si son de Argentina, si son de los ingleses, si son de quienes no sean ni ingleses ni argentinos, o sea, del resto del mundo, o si son de los Falklanders, los miembros que viven en las Falklands. Yo quisiera hacer un pequeño un pequeño antecedente histórico de lo que fue el conflicto de, de Malvinas para ver cómo podemos solucionar este conflicto nosotros desde el Palermo de los Islas. El Reino Unido toma posesión del archipiélago en el año 1833, cuando las islas estaban ya en posesión argentina. Eh, el tema, hay una controversia sobre cua, quién descubrió las islas. Eh, en principio, se dice que es un territorio conocido desde el siglo XV. Según el Reino Unido, el primer europeo en avistar las islas fue el capitán John Davis. ...al mando del navío Desire, ...o sea que acá lo que se establece como criterio... ...de propiedad o de soberanía... ...es el descubrimiento... Ajá. ...según los ingleses, en el año... ...1592... ...John Davis... Eh, ...descubre... ...dice que avista las Islas Malvinas... ...los españoles sin embargo dicen que... ...existe una, una treintena de mapas... ...confeccionados antes de esa fecha de 1592 y aunque en algunos mapas es dudosa hay suficiente evidencia para afirmar que ya se habían sido vistas por españoles en el año 1592 uno de esos es Américo Espucio, eh, en un viaje al servicio de portugal, eh, las avista en 1501 y así en adelante no importa, pero hay un primer avistaje inobjetable que nadie puede objetar que es el que hizo el año 1600 el 24 de enero la hizo el capitán holandés Sebald de Vert Así que, según esos argumentos, tendría que ser holandesa Bueno, yo voy a empezar a decir ahora los argumentos que tiene Argentina Para decir que tiene soberanía a Ustedes ver, van vamos. a decir qué les parece a ver, si estamos de acuerdo. a ver, el derecho geográfico es que se encuentra en la plataforma continental argentina A unos 480 kilómetros del territorio continental de Argentina Primero, forma parte de la plataforma uh -huh. Derecho histórico España basa sus derechos de las islas en el bulas intercaetera del Papa Alejandro VI y Dumus y quidem del 3 y 4 de mayo de 1493 y en el Tratado de Torresillas. Se ve que en ese momento el Papa dijo, esto, este territorio es de esto, este territorio es de esto, este territorio es de sí. esto. Y aparte dice que fueron, como dijimos antes, avistadas por marcos españoles antes de 1592 de John Davis. ¿Y cuál es el derecho jurídico que enarbola eh, Argentina? Primero, dice que ellos hicieron la ocupación efectiva de las islas eh, previo a cualquier otro país europeo, o sea, que incluso, inclusive el Reino Unido. Con lo cual, la ocupación efectiva es lo que, por más que haya, alguien la haya avistado, en un momento se tomaba como eh, derecho de soberanía, la ocupación efectiva. Y la ocupación británica de Puerto Egmont, que es la que ellos enarbolan como bandera, eh, como, digamos, como primera ocupación efectiva, la, los británicos, desde el año 1765 hasta el año 74, la Argentina la considera ilícita porque viola tratados vigentes, clandestina porque permanece oculta hasta que lo descubrieron los españoles que estaban ocupando Puerto Egmont en la isla Soledad, ellos estaban en Malvinas, tardía porque ocurrió después de la ocupación. De, de, de la ocupación española contestada porque España puso resistencia y parcial porque se redujo solo a Port Egmont, mientras que España poseía Puerto Soledad y breve porque solo duró 8 años y precaria, porque fue abandonada bueno, Argentina eh, hay un par de de, de, de, de, de de movidas más pero voy a decir una que es que la más importante que es la ocupación en 1833, que fue donde finalmente empezó la colonización de las Islas Malvinas, expulsando a, a su población y vulnerando así la integridad territorial argentina y su unidad nacional, lo cual es contrario a la resolución 1514 de las Naciones Unidas. Es decir, eh, justamente lo que hablan es de una ocupación ilegal y una invasión. Bueno, ¿cuáles son los argumentos británicos? Los siguientes primero que no reconocen las bulas papales básicamente porque Gran Bretaña no es un país católico aunque para el año 1492 sí lo era eh, cuando abandonaron por Egmont mira esto mira lo que nargó la, la, la, la, la el imperio británico dice que cuando se fueron de las islas el año 1774 esa breve ocupación que ellos consideran lícita precaria y el qué sé yo dejaron una placa de plomo y una bandera como símbolo de la continuación de su posesión Y decía, que conste, ante todas las naciones, que la isla Falkland, con su fuerte depósito en muelles, pertenecen a su muy sagrada majestad, Jorge III, rey de Gran Bretaña. Eh, dice que eh, los, los intentos argentinos por colonizar las islas fueron esporádicos y efectivos, y no reconocidos por otros estados, por ejemplo los Estados Unidos, y... El más importante es el derecho de autodeterminación de los isleños. Es prioritario sobre cualquier reclamación argentina. Reclamación, qué palabra extraña. ¿no? Sí, viste que están las palabras mal en el mundo de los tratados internacionales. Bueno, hay una cuestión que es cada uno tiene argumentos más o menos efectivos o no. La solución que proponemos acá es la siguiente. Las Islas Malvinas no son ni argentinas ni británicas. Son de Palermo. Ah, la... Así que nosotros vamos qué? a... ¿Y por qué? Porque están en territorio pararmitano. Claro. Y porque allí viven los pingüinitos que son es que para mí son pingüinas no son del bueno, pero ¿quiénes fueron los primeros que descubrieron? los pingüinos ¿quiénes Tal son los que viven ahí desde siempre? pero escuchame ¿Eh? pero escúchame, querido los pingüinos los pingüinos son grandes colaboradores de la, del mundo de los simios porque bueno son los que les enseñaron a pescar a los simios bueno todo eso es una historia que ya conocemos ya sabemos, digamos, ya que no vamos a, re, a, re, a, re, a reivindicarla pero no importa también es una manera de evitar la guerra y los conflictos que está viendo ahora por la expo publicitar y todo eso aparte nos conviene Hay nos petróleo, conviene Una el petróleo también es verdad Uh -huh. Así bueno, que ah, sale, sale, no, yo voy a proponer que se llamen Palermo Islands. Acá, Carlos ¿Qué propone? dice Palermo Alejado. Palermo Alejado. Farfar <risa> far, far, Palermo. Farfar far Palermo, puede <risa> ser. Farfar <risa> far, far, far, Palermo. Farfar far, <risa> far, far, far, Palermo. Farfar. Far, far, palermo. Far, palermo, far, far. Salmo Bueno, wild, wild South Palermo, palermo puede wow, ser. Wow. Palermo. Es, es difícil de decir. Bueno. bueno. Far Far Palermo Far Far Palermo no, pueden, todo, no, La me propuesta me de Martín far, sí, far Far Palermo Gracias Carlos por, por tu actividad facebookera Te llevaste Un premio bueno, Un montón de palabras de, de hecho Lo vamos a nombrar eh, Interventor <risa> Oficial <risa> De así que anda preparando Las valijas Martín Que te vas mañana Para Puerto Palermo <risa> Capital De Far Far Palermo Yo quiero puesto Diplomático Martín Y con esto Le damos la bienvenida Al fin de semana Que ella llega Y que Escuchar la cortina que A nos, dónde nos, nos vamos abuel, Ahora Ahora nos vamos a... Eh, yo me voy al teatro, a, al circo con... Polo Circo, ¿no? Al polo no circo. Yo, me voy a, yo me voy a quedar escuchando Tercer Piso al Fondo. No sé ustedes qué... Ah, sí. No, eso de luego. Pero me lo bueno, yo... llevo los auriculares. ¿no? Claro. Y no, y aparte... Y una, a y la y va a la marcha. Eso mismo, ah, sí, vamos, a marcha, marcha. vamos a la de loco, pues Es bueno, a las 12 dice... horas, la marcha arranca a las 12 horas. Como decían, se tira hasta las 5. Este, bueno, es la marcha es... En en el Obelisco y en Plaza de Mayo Ay, varios lugares digo una, una última cosa eh, Pablo Pesci propone Palermo Ultramar pero bueno te dejamos para la próxima hasta el primero que puede participar es verdad Palermo Ultramar puede ser Pablo Pesci gran amigo toca en Flor de Mambo también claro resulta que tiene historia con esta Valeria García Zanabria, que hay seguro, una onda ahí no, hay una onda ahí parece que tiene un hijo en común Por bueno, eso Flor de Mambo toca gratis en el Centro Cultural de San Martín el martes a las el martes 8 a las 18.30 hay que eh, claro hay que, esto es Agenda Hoy Marcha del Faso Granjero querés decir algo de la marcha? No, no sé, ya está ah. Mamá, nos, ve, nos, nos, vemos, nos vemos ahí Bueno, se llevan en los auriculares Se van escuchando tras el tercer al fondo eh, A la noche, si quieren pueden ir al Circuito Cultural Barracas a ver lo que no hay a Cordelia Uno de más, lo paso el dato Últimas funciones últimas Sí, ahí te estamos mirando más porque sí. vos no estás yendo No, pero no. es que son quiero Tengo una vida tan ocupada Bueno. Este, no. Y después el martes a ver a Flor de Mambo el en el gratis en San Martín Bueno, nosotros vamos ahora al 5 Una vez más sí, una, última, una última pitada ¿Sí? Queda en contra el piso al fondo Le vamos no! a dejar una tuquita <ríe>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 El orangután y la orangutana. el orangután y la orangutana se fueron a vacilar al bar de la mona juana se fueron a vacilar al bar de la mona Juan mientras cocos y caraanas volvieron por la mañana el orangután y la orangutana el orangután y la orangutana